Es miércoles 16 de noviembre y durante esta madrugada... ...hemos tenido precipitaciones, eso sí, muy débiles... ...que apenas nos han dejado entre medio litro y un litro y medio de agua... ...recogida en buena parte del territorio... ...nos esperan más lluvias para este día... ...en el que va a soplar el viento de, Pone de Poniente... ...se alcanzarán rachas de hasta 50 kilómetros por hora... Y alcanzaremos una máxima de 23 grados. Ahora, según el termómetro de Teleelch, nos indican casi 18 grados de temperatura. Hoy en nuestra tertulia de los miércoles vamos a analizar los presupuestos municipales de 2023. PSOE y Compromis los han aprobado de forma inicial. Hay que llevarlos al Pleno, con las críticas, eso sí, de la oposición. ...por no haberles dado una oportunidad... ...para realizar sus aportaciones... ...son los últimos del mandato municipal... ...y el equipo de gobierno pues no ha querido perder el tiempo... ...con un Partido Popular... ...que no ha aprobado ningún presupuesto hasta ahora... ...porque no se contemplan las, las rebajas fiscales... ...también ha ocurrido con el resto de los grupos de la oposición... Sus líneas generales se presentaron ante el Consejo Social y ayer en rueda de prensa. Las inversiones bajan por la subida de precios, que ha dado un buen mordisco a estos presupuestos, pero la compensación de la deuda por los terrenos de la UMH parece que comenzará a pagarse. PSOE y Compromís han escogido el segundo gran teatro que quieren construir en Carrus y la rehabilitación del Molí del Real para que la Generalitat los presupueste en 2023. Pues bien, hasta hoy en nuestro relato informativo las cuentas de 2023 se marcarán o coparán casi todo el tiempo. La inflación y la subida, les contaremos de precios, ha condicionado notablemente estos presupuestos. El Ayuntamiento ha tenido que aumentar el gasto en partidas como el pago de la luz y por ello se han tenido que recortar otras, como en fiestas o recursos humanos. La renaturalización del entorno del Vinalopó y el Palacio de Les Arts escéniques de Carrus, en el solar de Highton, son los primeros proyectos que sufragará el Conseil para compensar a Elche por los terrenos de la UMH, así se lo han pedido desde el equipo de gobierno. La actuación en las inmediaciones del Vinalopó supone una inversión total de 5 eh, millones y medio, casi, en su conjunto, que pretende el riego con agua regenerada de los huertos ribereños y la conversión del Molí del Real en un centro de interpretación hídrica. Y el Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión de la concejal de fiestas, Mariona, Mariola Galeana, porque dice que los trajes de las reinas se compraron sin contrato el pasado mes de agosto. Expertos y pacientes exigen la necesidad de un diagnóstico precoz de las enfermedades raras. Ayer se celebró en el Centro de Congresos la primera jornada sobre enfermedades poco frecuentes en la ciudad, en la que especialistas y miembros de familias afectadas han acercado la realidad de las más de 6.000 patologías identificadas en Europa, ...con las que conviven tres millones de personas en España. Y la actualidad hoy del Elche Club de Fútbol... ...pasa en nuestra crónica deportiva... ...pues por el programa que Paco Gómez realizará... ...a la una del mediodía desde la finca La Laguna, ...con las grandes leyendas del fútbol... ...que hicieron posible que el Elche haya hecho historia... ...al celebrar su centenario en primera división... La Glorieta, con Rosmari Alonso. Pues iniciamos nuestro relato informativo... ...y lo hacemos con los presupuestos PSOE y Compromís... ...los aprobaron de forma inicial... ...es el último, las últimas cuentas que van a realizar... ...del mandato municipal, ya que en mayo hay elecciones... Unos presupuestos que ascienden, como ya hemos adelantado, a 231,7 millones de euros y que, según el alcalde, son consecuentes con la situación actual de las familias, impulsan la actividad económica y el empleo y avanzan en la transformación de la ciudad. Es una noticia que hoy nos cuenta. Marga García, muy buenos días. Buenos días, Rose. El presupuesto municipal de 2023 ya tiene el ok de la Junta Local de Gobierno, aunque no será hasta el pleno de este mes de noviembre, cuando se apruebe de forma definitiva unas cuentas condicionadas por la subida de precios que ascienden este año a 231,7 millones de euros y que, según el alcalde, Tienen un marcado carácter social, verde redistributivo y fiscalmente moderado. Pero también es un presupuesto inversor con algo más de 45 millones de euros con los que seguir avanzando en la descarbonización de la ciudad la reducción de desigualdades, la transformación urbana y la modernización de los espacios públicos. Educación a través del plan Edificand, la ampliación de la flota de autobuses eléctricos, la regeneración del barrio de San Antón, la construcción del pabellón deportivo adaptado o el futuro mercado gastronómico conforman la columna vertebral de las inversiones del próximo año el Conservatorio Profesional de Música, una de ellas, el Colegio Público es Arrels, número 37, el Centro de Educación Especial Virgen de la Luz, dos ampliaciones de dos centros educativos que para nosotros son esenciales, Las Vallas y el Rodolfo Tomás Samper en el Altet, la Reforma del PON del Bimilenari. El pabellón polideportivo adaptado en el barrio del cementerio como una actuación que significa invertir en deporte y al mismo tiempo en regeneración urbana. La adquisición de autobuses eléctricos para continuar electrificando la flota de vehículos y avanzar en esa descarbonización de nuestra movilidad. Y es una larga lista de actuaciones, también incluyen la de los centros eh, socioculturales de las pedanías. Esto en cuanto a inversiones, pero es que los gastos que el Ayuntamiento prevé para 2023 están marcados por la inflación, porque ha condicionado significativamente las cuentas debido al aumento, sobre todo, del coste de la luz y la energía, como ya adelantábamos ayer. Esto es lo que dijo la concejal de gestión tributaria, Patricia Macía. Hablando de 12 millones de euros más... Met betrekking tot het jaar 2022. Hemos pasado de 84,8 a 96,8 millones de euros. Tengo que decir que las partidas de alumbrado, el área de alumbrado ha subido un 161,7% met betrekking tot het jaar 2022. We pasado de eh, presupuesten 4,5 millones de euros a prácticamente 12 millones de euros, solamente en tres partidas, que son las de suministro de energie eléctrica. Además ha aumentado el gasto destinado al servicio de limpieza en un 9% con la nueva contrata que se cifra en 49 millones de euros y también ha incrementado el gasto destinado a movilidad urbana sostenible un 13% hasta alcanzar los 13,8 millones de euros donde se prevé la inclusión de siete autobuses eléctricos para el próximo año y la nueva línea M según este RIA. Este es un presupuesto que efectivamente no registra los aumentos de años anteriores como consecuencia de este contexto de inflación, pero que es un buen presupuesto. Y yo creo que es un buen presupuesto porque garantiza los servicios de calidad para el día a día de nuestros vecinos y vecinas, porque este Gobierno municipal entiende que lo público es el garante de la justicia social. Y también continúa la transformación, que yo creo que es la más profunda, que ha registrado este municipio en décadas, convencidos desde el Gobierno municipal que ante la emergencia climática y que ante la transformación económica lo que tenemos es que llevar a cabo actuaciones que adapten esta ciudad a las necesidades del siglo XXI y eso asegure el bienestar de todos los ilicitanos y ilicitanas. Y se preguntarán cómo han podido encajar estas cuentas municipales con una inflación tan elevada como que ha hecho aumentar los gastos cuando hay una congelación de impuestos, tasas y precios públicos. Pues bien, el Ayuntamiento explicó, el equipo de gobierno, que las cuentías más destacables proceden de, en el capítulo de ingresos de las subvenciones que están recibiendo del Gobierno valenciano, también del Estado, que ascienden a 20 millones de euros. Además, el consistorio contempla pedir ya un préstamo de 13 millones de euros para inversiones. Y también cabe destacar que, se han conocido los primeros ingresos que la Generalitat hará en Elche para saldar la deuda de esos 43 millones que tiene con Elche por los terrenos que se adquirieron de la Universidad. Se trata de la licitación de dos proyectos, uno, el riego con agua regenerada del entorno del Vinalopó y la rehabilitación, por tanto, del Molí del Real y el Palacio de Les Arts escéniques en el solar de Highton. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El presupuesto de ingresos que tendrá el Ayuntamiento para hacer frente a inversiones y gastos también asciende a más de 231,7 millones de euros. Y el dinero recaudado de impuestos como el IBI y plus plusvalía ha aumentado un 1,66% mientras que mientras que el grueso de los ingresos proviene de subvenciones de generalitat de Estado y Europa. En total, más de 20 millones materializados en el plan edificante Dusi o fondos Next Generation. El Ayuntamiento ha aumentado los ingresos procedentes de tasas, un 4,5% gracias a la recaudación del presente año. Y además el consistorio tiene dos préstamos sin ejecutar y para este ejercicio solicitará uno más de 13,7 millones para abordar inversiones. A esto se suman los ingresos que la ciudad obtendrá en forma de inversiones por la deuda que la Generalitat tiene que saldar con Elche por la adquisición de los terrenos de la OMH, en total 43 millones, cuyos primeros ingresos se materializarán en el pago de la licitación de los proyectos para regar con agua regenerada el entorno del Vinalopo y para la licitación del Palacio de las Artes Escénicas de Carrus. Pues escuchamos a la concejal Patricia Macía. Las subvenciones que hemos solicitado ascienden a 20,4 millones de euros, entre las que cabe destacar el plan Edifican, con 15 millones de euros, la estrategia DUSI con 3,8, las anualidades del plan Planifica de la Diputación con 364.000 euros y también las anualidades del año 2023 para los proyectos de fondos de Next Generation con 1,2 millones de euros. Son los ingresos previstos, más esos 13 millones que van a pedir de préstamo y pueden endeudarse gracias a que la situación financiera, según Maciá, está saneada, ya que la deuda municipal se sitúa actualmente en los 27,4 millones de euros y una tasa del 21%, muy lejos de los 119 millones del año 2015. La concejal Patricia Maciá ha destacado que el Ayuntamiento tiene capacidad de financiación positiva recordando también que esta reducción drástica de la deuda se ha conseguido en estos últimos años sin recortar servicios y tampoco sin subir los impuestos. Y la gestión de las fiestas patronales sigue trayendo cola tres meses después y es que el Partido Popular insiste. Ha denunciado que el contrato de los trajes de las reinas y damas de las fiestas quedó suspendido y sin formalizar por incidencias organizativas tal y como les comunico un técnico de la Concejalía a la oposición. Escuchamos a José Navarro. ...técnico de la Concejalía de Fiestas pone en evidencia las declaraciones, la mentira al fin y al cabo, de la señora Mariola Ganiana. Una vez más, una concejal del equipo de gobierno miente, miente a todos los grupos políticos, miente a, a todos los solicitanos. Y esto es muy grave. Esto no lo podemos consentir bajo ningún concepto. Y por eso... Solicitaron ayer de nuevo la dimisión de la concejal. Tiene que dimitir, tiene que dimitir. No podemos permitirnos el lujo de tener al frente de la concejalía de fiestas a una señora que ha demostrado que es incapaz para dirigir el área de fiestas. Y aseguró además que no descartan recurrir de nuevo a la justicia para esclarecer este caso de los trajes sin contrato, pues el alcalde ayer salió al paso de estas acusaciones y contestó que el Partido Popular acude siempre a los tribunales y fracasa haciendo alusión a casos judicializados como el Mercado Central o las exhumaciones del cementerio viejo. Según Carlos González, el Partido Popular está empeñado en eh, desacreditar las fiestas y ha defendido que todos los contratos realizados se ajustan a derecho durante las fiestas de agosto. Empaña, eh, está empeñado en empañar las fiestas de esta ciudad. Creo que no hay ningún tipo de fundamento. Ya ha quedado acreditado en más de una ocasión. Cada vez que el Partido Popular realiza uno de estos ataques probablemente es porque no encuentran un asunto mejor al que dedicar sus esfuerzos y que no encuentran la forma de ser una oposición seria, rigurosa y constructiva en la ciudad. Y seguimos con más asuntos. El senador de Compromís, Carles Mulet, advierte que el PSOE quiere volver a prohibir la quema de restos de poda, lo que complicaría la actividad al mundo agrario. Los socialistas han presentado una enmienda en el Senado para cambiar lo aprobado en el Congreso y que va a beneficiar eh, pues a, otro, a los grandes terratenientes. La Ley para la Gestión de la Política Agraria Común se quiere... ...volver a modificar para, con, por, para considerar los restos de poda como un residuo más... ...lo que implica tratamientos previos y depósito en vertederos... ...prohibiendo su quema y permitiéndola en casos muy excepcionales... ...para evitar la propagación de plagas o prevención de incendios... ...algo que supone a juicio del portavoz de Compromís, Carles Mulet un verdadero mazazo a los agricultores y al sector, de buena parte de autonomías, que no disponen de medios para ello. Implica un coste de adquisición de trituradoras o pago de alquileres y conllevará una dinámica de ineficiencia o dejadez de actividades, como la poda, que es beneficiosa para los árboles y su producción, puesto que contribuye, además, a frenar incendios, como lo hace la misma actividad agrícola. Y más críticas desde el sindicato CESIF denuncian la falta de refuerzos en correos para dar salida a las miles de notificaciones acumuladas y para afrontar las campañas del Black Friday y de Navidad. Denuncian que la empresa solo tiene previsto reforzar el trabajo de la plantilla ofreciendo unas horas extras a los trabajadores que van a ser del todo insuficientes. Reclaman que se lleven a cabo contrataciones de refuerzo para solucionar estos problemas y no los de media jornada en el centro de tratamiento donde se va a distribuir el correo en la provincia y en las oficinas para atención al cliente. Lamentan que en el reparto solo se contemplan las horas extras y dos contratos de una semana que ya han finalizado en Elche, por lo que no ha habido más apoyo para tratar de dar salida al enorme volumen de notificaciones pendientes y afrontar las semanas que se avecinan. Y a raíz de la polémica actuación de la Policía Nacional sobre la detención de un joven en Pedro Moreno Sastre, Podemos ha pedido una declaración institucional a la Corporación del Ayuntamiento para derogar la que se conoce como Ley Mordaza. Según el presidente del Partido Morado, Moisés García, esta ley favorece el abuso de poder y ha pedido al Pleno Municipal que con la declaración institucional se inste al Gobierno estatal para que la anule. Y el Centro de Congresos acogió ayer la primera jornada de enfermedades raras, un encuentro en el que participaron especialistas, docentes y miembros de familias afectadas para acercar la realidad de estas patologías con las que conviven alrededor de 3 millones de personas en España. Una jornada en la que reivindicaron la necesidad de un diagnóstico precoz y la igualdad en el acceso a los tratamientos. Desde la Federación Espa Española reivindican la necesidad de un diagnóstico precoz y homogeneizar el número de enfermedades que se incluyen dentro de las pruebas de cribado neonatal en las comunidades autónomas. Escuchamos al presidente de la Federación Española, Juan Carrión. Damos un diagnóstico precoz, necesitamos lograr que España deje de ser el único país que no dispone de una especialidad genética clínica. Necesitamos también eh, que se homogeneicen el número de enfermedades que se incluyen dentro de las pruebas de cribado neonatal en todas las comunidades autónomas. Cuando hablamos de tratamiento, solo el 5% de estas 6.172 enfermedades raras disponen de un tratamiento de un medicamento huérfano que pueda, en algunos casos, curar esta enfermedad. Esto supone en nuestro país situaciones de inequidad y de desigualdad en el acceso. Esto supone que el acceso a un medicamento huérfano en nuestro país muchas veces se supedita al código postal de residencia del paciente y tenemos que lograr eh, garantizar un acceso en equidad y en igualdad a los pacientes con enfermedades raras y sus familias en nuestro país. Y, por supuesto, cuando hablamos de enfermedades raras tenemos que hablar de investigación, porque la investigación es nuestro futuro y nuestra esperanza. Y la Junta Mayor de cofradías de Elche ha elegido ya Asunción Berbegal como pregonera de la Semana Santa para 2023. Berbegal es doctora en Antropología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y profesora de secundaria en el Colegio López de Vega. Muy vinculada a la Semana Santa de Elche, es miembro de la Hermandad de la Flagelación y Gloria desde el 89, donde fue la primera capataz del Paso de María Santísima de la Victoria, primera cuadrilla de Elche. Además, El año que viene la Asamblea Local de la Cruz Roja será la entidad abanderada con motivo de los 113 años de servicio a la ciudad y a las personas más necesitadas. El pregón de la Semana Santa se celebrará el 25 de marzo del año que viene en el Gran Teatro. Y ayer, por la tarde, el alcalde y el concejal de deportes recibieron en alcaldía al boxeador ilicitano Kiko Martínez. La sensación, tras la conquista de su sexto campeonato de Europa el pasado mes de octubre, vino con toda su familia y el alcalde y el concejal de deportes le entregaron al púgil de Torrellano una placa en reconocimiento a su nueva gesta deportiva y le desearon mucha suerte para conquistar ahora el título mundial. Y hoy recordamos que Tele-Elche Radio Marca nos sumamos, nos vamos a sumar a la celebración del centenario del Elche Club de Fútbol con la realización de un programa especial en directo que contará con más de 20 invitados entre jugadores, entrenadores y figuras relevantes para el equipo ilicitano como Nino, Lezcano, Barragán, Marcial o Quirán. Comenzará a la una del mediodía. Nos lo va a contar Paco Gómez enseguida en su crónica deportiva de hoy. Pero antes hay más entidades que se suman a esta conmemoración que de momento mantiene al club mudo, suponemos que por los problemas graves a los que se tiene que enfrentar, ya que el equipo se encuentra sin entrenador y en puestos de descenso. La red de bibliotecas municipales ha digitalizado algunas de las publicaciones deportivas de la mitad del pasado siglo y destaca Una, la titulada Proeza, de 1959, según nos ha contado la documentalista municipal Ana Álvarez. La parece más interesante es un, una publicación de 1959 que se llamaba Proeza, homenaje al Chico de Fútbol, con motivo del ascenso del club a segunda división en la temporada 1957-1958, que tenía nada más y nada menos que 39 páginas. Y bueno, es interesante también la cantidad de empresas que salen citadas, probablemente porque todas participaron para que esa publicación pudiera salir. Una publicación que se ha dado a conocer en las redes sociales de las bibliotecas municipales. Y a Ana Álvarez, documentalista e historiadora, la entrevistaremos en unos minutos aquí en el programa La Glorieta con motivo de otro artículo de investigación publicado por ella en la revista La Reya, sobre la historia y el origen del viejo convento de la Merced, las Clarisas o Santa Yusia. La Glorieta.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 No te pierdas este miércoles 16 de noviembre en Teleelche elche Radio Marca y Teleelche Televisión Elche en Punta Leyendas. El programa especial dedicado a los grandes jugadores que con esfuerzo y entrega sin límite nos hicieron vivir los mejores momentos de nuestro Elche Club de Fútbol. Recuerda, especial Elche en Punta Leyendas, con invitados protagonistas y mucho más. Este miércoles 16 de noviembre, desde la una del mediodía hasta las dos y media, en directo desde Finca La Laguna. Sigue el programa por Tele Elche, Radio Marca 101.4 y Teleelch Televisión. Pues está ya todo preparado para comenzar ese programa especial Elche en Punta Leyendas a la una del mediodía. Nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hoy la información del Elche Club de Fútbol viene marcada por el programa Elche en Punta Leyendas que vamos a realizar en directo desde Finca La Laguna desde la una y hasta las dos y media Programa retransmitido en directo por esta casa, el 101.4, Teleelch en Radio Marca y por Teleelch Televisión. Y que podrá seguirse también a través de nuestra app eh, y también nuestra web. Un programa homenaje a los jugadores que han hecho grande este club, este escudo, incluso esta ciudad con su entrega, sudor, sacrificio y por supuesto también su talento. Hoy hemos querido tributar un reconocimiento coincidiendo con el centenario a todos los que han pasado... Por el Elche Club de Fútbol, a todos la lista sería interminable, unos más, otros menos han contribuido en la maravillosa historia de este gran club. Hoy tendremos una gran representación de los más grandes, lógicamente no están todos, o bien por distancia o porque ya no están con nosotros, pero ahí estarán los Marcial, Lico, Quirán, Lezcano, Asensi, Claudio, Nino, Marcelo Troviani, Manu Herrera, Eloy, Félix Palomares, Compani, Paco Bonet, Miguel Recio... Que han vestido la camiseta del Elche Club de Fútbol en distintas épocas y en diferentes décadas. Algunos han sido compañeros, otros no. Les preguntaremos curiosidades desde su punto de vista, quién ha sido el más grande en la historia del Elche Club de Fútbol. Y por supuesto tendremos un recuerdo emocionado de todos los que nos dejaron, pero siguen a su equipo desde allá arriba. Un Elche que no habría sido lo mismo sin los Romero, César, Pazos, Esteban Periquín, Pierita, Cardona, Chancho Iborra, Pauet, Oviedo y un largo, etc. Por cierto eh, realizaremos el sorteo de un balón firmado por todas las leyendas y como digo, todo ello lo podrás escuchar y ver a través del de 101.4 Teleelch en Radio Marca Teleelch Televisión, nuestra web y nuestra app hoy miércoles y en el Elche Club de Fútbol pues eh, cero noticias, la plantilla está de vacaciones, volverá el próximo lunes y para esa fecha se espera que el Elche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 Colaboran Paquito Car, Marcos Automoción, A.N. Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp Delch. Bueno, buen día, comenzamos una jornada marcada por una relativa inestabilidad atmosférica y es que durante esta noche nos ha cruzado la parte más activa de un sistema frontal de origen atlántico desgastado en buena parte del territorio nos ha dejado de lluvia cantidades en torno a 0,5 1,5 litros metro cuadrado, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad no han bajado prácticamente de los 17 grados en el sur del Camp de Elche, mínimas que han rondado los 14-15 grados. Hoy la jornada estará marcada por el paso de abundante nubosidad. A ratos tendremos cielos muy nubosos o cubiertos. El protagonista, sin duda, el viento de Poniente, flojo a primeras horas, pero a partir de mediodía se activará viento fuerte de componente oeste con rachas de más de 50 km por hora. Viento que va a mantener las temperaturas elevadas máximas previstas para hoy en torno a los 23 grados. Mañana, A jueves a primeras horas abundante nubosidad pero ya conforme vaya avanzando la jornada tendencia a apertura de grandes claros seguirá soplando el viento de poniente flojo puntualmente moderado por la mañana, por la tarde fuerte con rachas de más de 50 km por hora, suben mañana las temperaturas máximas que van a rondar los 24-25 grados mínimas que durante esta próxima madrugada con el efecto de la nubosidad no van a bajar de los 18 grados para el viernes nos cruzará otro frente atlántico desgastado, abundante nubosidad durante las horas centrales del día, se podría escapar alguna gota, el viento puntualmente moderado de componente oeste, bajarán las temperaturas máximas para el viernes en torno a los 19-20 grados y durante el fin de semana nos seguirá acompañando al viento de noroeste con rachas que podrían rozar los 60 km por hora, notaremos un descenso de las temperaturas diurnas y nocturnas para el sábado máximas de 17 grados, mínimas en torno a los 11 grados, el domingo podríamos alcanzar los 19 grados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 Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Rock. Todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tikis, Todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos. Tanta tecnología. Tiguan, Taigo, T-Cross, T-Rock. Todos tan top. Gama T de Volkswagen. Desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.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 7 y 34 minutos de la mañana vamos a escuchar sintiéndolo mucho la canción de Joaquín Sabina y de su gran amigo Leiva que han vuelto a colaborar este año para sacar la canción que pues inicia y cierra el documental que Fernando León ha realizado el mismo director de cine de Los Lunes al Sol o El Buen Patrón, acaba de realizar sobre la figura, la obra y la vida de este gran maestro del verbo, Joaquín Sabina, un gran poeta y cantautor. Un documental que se estrena este viernes en los cines. fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción y en vez de echar sal y vinagre en las heridas haré otra vez de tripas corazón no me veréis en venidor con el inserso nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro Que la poesía es el desván de un metaverso Donde las musas se desnudan como albatros No tengo nada que olvidar de mi pasado Por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui He dado más de lo que algunos me han robado Sin olvidar a la que se olvidó de mí Siempre he querido envejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de rumbo sintiéndolo mucho Nos creyeron que me habían amortizado Cuando viajé del wedding center en camilla al hospital Con los dedos del serrate entrelazados Devolviéndome las ganas de cantar El pan de ayer no es un buen postre para hoy Mañana lunes es momento de inventarse y apostar Ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy Un taur que no se cansa de arriesgar Siempre he querido enlejecer sin dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho Si el corazón no rima con la realidad Cambio de prevención sintiéndolo mucho Entre el sueño y el papel algo se pierde Y con los años duele más cuando me escucho Fingiendo ser un estupendo viejo verde Pero me viejo sintiéndolo mucho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 L'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopo va presentar la seva revista anual La Reia. La setmana passada, Elge, si va triar l'article de la Historia Ora i documentalista municipal Anna Alvarez sobre el convent de Santa Llúcia, antic convent dels mercedaris i de les clarisses per a reivindicar la seva rehabilitació i gestió pública. Nosaltres avui volem conèixer el que hi ha darrere d'eixes pedres el que s'ha conservat i el que queda per descobrir. I per això, entrevistem a Ana Álvarez. Mol bon dia, Anna. Ana. Bon dia. I què has pogut el teu article? Eh, es tracta de un estudi de investigació. Què pots dir-nos des orígens del combedes mercedaris? A ver, aguas, perdón, porque estoy un poco resf레ada con seruta. Y y ve, los orígenes de Mersarias eh, voy a están a relacionados en, en la Fundación Casi de la secta cristiana. Voy a decir, eh, están relacionados sobre todo en el momento en que Caume primer eh, vais a sofocar una revolta of eh, eh, de revolta islámica in 1964, 1965, aantreden van José Manuel Savi. Is in moment, ze een eerste dat er niet En een documental... de verklaring de verklaring van de verklaring van de verklaring que de no de de Manuel. Eh, en 1270, on eh, va a donar a los de, de Santa Eulalia de Barcelona, del hospital de Santa Eulália de Barcelona de Mercedes, el va a donar a uh -huh. de, de la y parte de, de, de la zona del cementerio musulmán. Mm -hmm. O, sija, sigui que tenim una primera església de Mercedaris, waar va confirmar el infando Manuel, en el segle trebje, am mais arabs, que conviu am la ciudad medieval. I, i, i quiénes, que, que saben tambe de, de la vida de Mercedaris? Kienes relacionen am la ciudad de Elch? la laatste is dat, de eerste moment, de de eerste moment, de eerste moment, de eerste no, no eh, si no, moment, de eerste moment, de eerste de eerste de eerste de eerste moment, de eerste moment, de eerste de de eerste moment, de eerste moment, de eerste eh doen 290, No saben niet o sea, zeker. Sinds de eerste, de eerste, probable de eerste, vanaf de eerste, vanaf no, pues, eh, ja, de Un vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de informatie vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de eerste, vanaf de de finales del de 14 o del segle 15 en el in el eh, actes de conseil de fe una de las primeras cosas que saben is que en mil cuatrocentes eh, aparece un, un comandador de la Mercedes que todas eh, amont en la época de la cuaresma la cual cosa saben que se repetirá casi al ya del, del temps, y sí todo serán predicados también in eh, la época en, en suestres lagos a ver el alboroto el Pisteri dels de la festa. O sea, que teniem una implicació molt destacada es mercedaris a elch. Y ¿por qué ha arribat tan poquetes tan poqueta documentació del ordre Onis va a pedre la majoria? Eso eh, es difícil de saber. El eh, habitat es que ja desde el principio eh, la orde, eh, dígeme dat totaal was documentatie staan, porque want, want, want, al want, want, want, de want, eh, eh, want, de la want, want, want, en want, want, want, want, corona want, want, want, want, want, want, want, want, want, want, want, de want, want, want, want, want, de want, want, de want, want, want, want, want, want, want, want, want, want, Y per ejemplo también saben que el archief Mercedari de Santa María del Pus también conserva documentatieo. El eh, archief municipal, el archivo de la... Aquí a de municipal, de daders disperses, el badés, que per esempio la Basílica de Santa María. Y de hay en cosas eh, terribles, perdido de alguna manera, que per ejemplo saben que en 1850 El, el archiver bibliotecario de, eh, eh, de, de, de la Junta Beek, del Boved, constateert de presencia van 1.600 volumes in de biblioteca de Mercenaries, dat in zijn boved staat, de compleet de Les Clarins, de Ex-Historiën, en de squads libres, de bovedse troval 52 en de biblioteca Peribarra que ya ja is, dimma, is ter, tremendo. Anna, i, i es tremendo. Ana, y, y es de, y no sé si ya algo de evitat en, en el que han dicho algunos historiadores que ya hi sermons del dominico San Vicente Ferrer on diuen que es mercedaris es van desmadrar una mica hacía él no, bueno. eh, este parra sí, que es deberes que aparece en la documentación eh, Esa vez que te que la orden de la merced es una orden, eh, había sacerdotes y, y laics. ¿no? En cara que a partir del siglo XIV de, eh, 14 ya comienza a, a, a ordenar sobre la, la orden, es clergues, eh, pero te un decimal laic. Y sí que es deberes, pero que, pero que alguna orden, eh, alguna ordenación con seis que dio que es penseraris pues Que permitía que se jugara a descartes, que permitían shocks que no era digamos, no eran bolas aceptables, pero las norma, normas de convivencia, después parece que también hay dones, etc. Pero eso no era para la muy bien. Eso, yo creo que eh, no es anecdótico, pero sí que revela el comportamiento de una época en las cosas oscuras o y sobre todo porque eh, ya una época que es la época medieval o el control de la vida privada aparecen los documentos públicos cosa que por ejemplo no pasa ahora. Ya, ya. Y, ve se los eran difíciles de guardar pero el que ve que en, en el interior de muros, pero... Ara, we gaan deze época wat han we eh, gezegd en en in de verschillende excavatie arkeològische wat heeft gedaan? Wat heeft Conex Camps ales drie gehad ha, in ha deze tijd ah, sí. democràtica? Ja, sí, drie intervencions, zeg de van een certa entiteit. Aan de intervencions parcials. Y está, no. pero sí que hi ha habido tres intervenciones. La primera es la de casi abril en Versailles, Una otra si no recuerdo mal, 2011 y la otra hace poco, el 2018. Eh, sí que es de veres y quiero que va a citar de eh, posar sobre la tabla eh, la bigua charrada. Es que faltan multas, las multas sobre sobre el edificio. El edificio es edifici es es muy difícil de pret, eh? No samen real la, la, eh, no eh, eh, bueno, la de historie van de la evolutie eh, en y dat het is imprescindible om te gaan met taken archeologische en niet alleen de die is ondergronds, maar ook van de muren. Dat wil zeggen, te gaan de van de bouw, wat de is. Nou, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, de Gótico-renasjantista, in teorie. Ja ho floró, que diu que es va acabar en 1667, però sí que is de veres que, que troben referències a capelles que, de fet, saben que no se le que existissen i que fan referències a llibres de visita molt més anteriors, com per exemple de 1601 o de 1634. Tot això, crec que que les pedres han d'ajudar a, a saber-ho y para parte son otra escapa para prioridad. Si es convertirse en hotel, eso sería imposible. A levaré, claro, eh después están unos caseríos a un, un edificio. Evidentemente, eh y eh, hay una serie de ten job clock que a poster porque es un edificio que es patrimonio público y cada título luz co patrimonio public Es decir, eh, pensé que es un B y un patrimonio de la ciudad y que ha de servir como a B cultural de la ciudad. Eso es la misma opinión. Opinió. Después des, está el luz que se le gusta donar per par de los poderes municipales. No obstante eso cual se volus, cuál se volus ha de partir de una tasca. Una tasca Primer de investigación y de identificación y posible identificación del que cara ja no sufrimos. El teu testimoni és valuós, Ana, l'has estudiat la història d'aquest edifici i has arribat a aquesta conclusió que no se sap molt bé, eh, eh, de què va servir aquest edifici, aquest edifici. Hi ha molts tresors encara per esbrinar i, i això hi ha que per la investigació. Moltíssimes Ana het begin, dat je het echte artikel, dat je het is op de revista La van de d'Estudis Comarcals van gràcies. Gràcies La Glorieta con Rosmari Alonso I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 Pues ya está todo preparado para que Paco Gómez comience hoy, a la una del mediodía, ese programa. Un programa en el que Tele Elche, Radio marca esta casa. Nos sumamos a la conmemoración de los 100 años de historia del Elche Club de Fútbol. Buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Hoy la información del Elche Club de Fútbol viene marcada por el programa Elche en Punta Leyendas, que vamos a realizar en directo desde Finca La Laguna.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 hoy miércoles. Y en el Elche Club de Fútbol, pues cero noticias. La plantilla está de vacaciones, volverá el próximo lunes y para esa fecha se espera que el Elche haya hecho oficial y presentado al nuevo entrenador. Hasta luego.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 ...pues son las 8 en punto de la mañana de este miércoles 16 de noviembre... ...durante esta madrugada hemos tenido precipitaciones... ...eso sí, muy débiles... ...que apenas nos han dejado entre medio litro y litro y medio de agua... ...en buena parte del territorio... ...nos esperan, según acabamos de escucharlo a Vicente Bordonado... ...más lluvias para este día... ...eso sí, soplará el viento de Poniente... ...alcanzaremos rachas de 50 kilómetros por hora y una máxima de 23 grados centígrados en estos momentos, pues el termómetro de Telelch indica 18,2 grados centígrados. Y hoy en la tertulia de los miércoles vamos a analizar los presupuestos municipales. PSOE y Compromís los han aprobado de forma inicial con las críticas de la oposición, por no haberles dado una oportunidad para realizar sus aportaciones. ...son los últimos del mandato municipal y el equipo de gobierno... ...pues parece que no ha querido perder el tiempo... ...con un Partido Popular que nunca ha aprobado los presupuestos... ...porque dicen que no contemplan las rebajas de los impuestos propuestas... ...sus líneas generales se presentaron hace dos días... ...ante el Consejo Social y ayer en rueda de prensa... ...las inversiones bajan por la subida de los precios... ...que ha dado un buen mordisco a los gastos... ...pero la compensación de la deuda... ...por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández... ...parece que comenzará a pagarse... ...a partir de 2023... ...Pesó y Compromiso han escogido... ...el segundo gran teatro... ...que quieren construir en el solar de Highton en Carrus ...y la rehabilitación del Molí del Real... ...para la Generalitat... ...para que la Generalitat los presupueste ...en 2023... Así que la crónica informativa de hoy estará marcada por las cuentas municipales. Les vamos a contar que la inflación y la subida de los precios ha condicionado notablemente el presupuesto. El Ayuntamiento ha tenido que aumentar el gasto en partidas como el pago de la luz o, y, o la limpieza y por ello ha tenido que recortar en fiestas o recursos humanos. Y también hemos conocido que la renaturalización del entorno del Vinalopó y el Palacio de, Artes, de las Artes Escénicas de Carrus son los primeros proyectos que va a sufragar el Consejo para compensar a Elche por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. La actuación en las inmediaciones del Vinalopó supone una inversión total de casi 5 millones y medio de euros. Que pretende el riego con agua regenerada de los huertos ribereños y la conversión del Moli del Real en un centro de interpretación hídrica. Y el Partido Popular ha vuelto a. insiste en pedir la dimisión de la concejal de fiestas, Mariona, Mariola Galeana. Ayer denunció que se compraron los trajes de las reinas y las damas de las fiestas de agosto de este año sin contrato. Y expertos, pacientes exigen la necesidad de un diagnóstico precoz de las enfermedades raras. Ayer se celebró en el centro del Congreso la primera jornada en la que especialistas y miembros de familias afectadas por enfermedades minoritarias han acercado la realidad de las más de 6.000 patologías identificadas en Europa con las que conviven 3 millones de personas en España.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 También incluyó en esa larga lista los centros socioculturales de las pedanías. Esto es en cuanto a las inversiones, pero es que los gastos que el Ayuntamiento prevé para 2023 pues, se han multiplicado debido a la inflación, sobre todo los de la factura de la luz, la limpieza y eh, también el gasto de personal. Escuchamos a Patricia Macía. Hablando de 12 millones de euros más,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 Pues se ha referido a ese incremento salarial del 2,5% de los funcionarios fijado en los presupuestos generales del Estado, lo que ha subido el capítulo de personal y también de la factura de la luz, pero... También dijo que se ha incrementado la contrata de limpieza en un nuevo, un 9%, en 49 millones de euros se queda. Y también ha incrementado el gasto destinado a movilidad urbana sostenible en un 13% hasta alcanzar los 13,8 millones, donde se prevé, según la concejal y portavoz de Compromís, Esther 10, la inclusión de siete autobuses eléctricos para el próximo año y una nueva línea del bus, la M.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 Y ahora nos preguntamos cómo han podido encajar los presupuestos del próximo año con esta subida tan importante de gastos debido a la inflación y han congelado los impuestos. Pues aseguraron ayer que es porque... ...ha habido un aumento de las aportaciones económicas... ...de otras administraciones en 20 millones de euros. Además, el consistorio contempla... ...pedir un préstamo de 13 millones para inversiones... ...y también cabe destacar... ...que hemos conocido que los primeros ingresos... ...que la Generalitat Valenciana hará en Elche... ...para saldar su deuda de 43 millones... ...que tiene por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández... ...se trata de la licitación de dos proyectos... ...el de riego con agua regenerada... ...del entorno del Vinalopó y rehabilitación...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 Pues a esperar toca que estas subvenciones solicitadas lleguen a las arcas municipales y si no llegan da igual porque van a solicitar ese préstamo de 13 millones de euros. ¿Y cómo está la deuda? pues eh... Aseguran que las cuentas del Ayuntamiento están saneadas, ya que la deuda se sitúa en 27,4 millones de euros y una tasa del 21% de endeudamiento, muy lejos de los 119 millones del año 2015. La concejal Patricia Macia destacó ayer que el Ayuntamiento tiene capacidad de financiación positiva, recordando también que esta reducción drástica de la deuda se ha conseguido estos últimos años sin recortar servicios ...y también sin subir impuestos. Y el Partido Popular ha vuelto a insistir... ...en pedir la dimisión de la concejal de fiestas... ...Mariola Galeana... ...ayer el portavoz de adjunto José Navarro... ...dijo que los trajes de las reinas y damas de las fiestas... ...quedó suspendido y sin formalizar... ...por incidencias organizativas... ...es decir, que se compraron sin contrato... ...es eh, lo que denunció José Navarro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 Pues el alcalde salió al paso de estas acusaciones y contestó que el Partido Popular acude siempre a los tribunales y fracasa, haciendo alusión a casos judicializados como el Mercado Central o las exhumaciones del Cementerio Viejo, ya que José Navarro llegó a decir que no descartan recurrir a la justicia para esclarecer este último caso. Según Carlos González, el PP está empeñado en empañar las fiestas y defendió que todos los contratos realizados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 y permitiéndola solo en casos muy excepcionales, algo que supone a juicio del portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, un verdadero mazazo a los agricultores y al sector de buena parte de las autonomías que no disponen de medios para ello, implica un coste de adquisición de trituradoras o pagar alquileres para eh, la eliminación de estos restos. Pero ...hay más malas noticias para los agricultores... ...porque por tercer mes consecutivo ya se sabía... ...el Ministerio para, de, para la Transición Ecológica... ...no ha autorizado el trasvase de agua... ...para riego del Tajo al Segura... ...si lo ha hecho para beber... ...enviará 7,5 hectómetros cúbicos... ...y cómo lo justifica... ...pues dice que las decisiones de envíos mensuales... ...adoptadas en estos últimos meses... ...han contribuido atenuar el descenso en los volúmenes almacenados en los embalses de entre Peñas y Buendía, evitando en este periodo la entrada en situación correspondiente a nivel 4. En estos momentos el nivel es 2 o 3, en la que no se habría podido autorizar ningún trasvase, ni siquiera para el suministro a los hogares. Y más críticas. Desde el sindicato CESIV denuncian la falta de refuerzos en correos para dar salida a, los miles, a las miles de notificaciones acumuladas y para afrontar las campañas de Black Friday y Navidad. Denuncian que la empresa solo tiene previsto reforzar el trabajo de la plantilla ofreciendo horas extras a los trabajadores que van a ser del todo insuficientes. Reclaman nuevas contrataciones porque la situación de la plantilla, pues...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 santa será el 25 de marzo en el gran teatro y la parroquia de san josé está celebrando a lo largo de este mes su 70 aniversario con numerosas actividades hoy esta tarde a las 8 y cuarto eh, ...tendremos la conferencia del historiador Joan Castaño... ...quien hablará de la historia de este templo... ...que forma parte de un conjunto monumental más amplio... ...fue la iglesia del antiguo convento... ...de la Orden de los Franciscanos... ...donde uno de sus frailes más populares... ...cuya devoción ha llegado hasta la actualidad... ...fue San Pascual Bailón... ...y además fue antiguo hospital de la ciudad...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 Y volvemos a recordar que Teleelche Radio Marca nos sumamos a la celebración del centenario del Elche Club de Fútbol con la realización de ese programa especial en directo que contará con más de 20 invitados, entre jugadores, entrenadores y figuras relevantes para el equipo. De Elche... ...comenzará a la una del mediodía... Nos lo, ...nos lo va a contar en unos minutos... ...Paco Gómez en su crónica deportiva... ...pero antes hay más entidades que se suman... ...a esta conmemoración que de momento... ...mantiene al club mudo... ...suponemos que por los problemas graves... ...a los que se enfrenta... ...ya que el equipo se encuentra sin entrenador... ...y en puestos de descenso... ...pues bien la red de bibliotecas municipales... ...ha digitalizado algunas de las publicaciones deportivas... ...del pasado siglo y destaca una... ...la titulada Proeza de 1959... ...que se ha publicado en las redes sociales... ...de las bibliotecas municipales... ...según nos ha contado... ...la documentalista municipal Ana Álvarez. Me parece más interesante... ...es un, una publicación de 1959... ...que se llamaba Proeza... homenaje al centro de fútbol... ...con motivo del ascenso del, del club... ...a segunda división en la temporada... ...1957-1958...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 ...cinco minutos quedan para las ocho y media... ...y pocas horas quedan también para el día... ...el día de Paco Gómez, el día de esta casa... ...muy buenos días Paco... ...Hola Ross. buenos días... ...bueno mucho esfuerzo para tenerlo preparado... ...para conmemorar como se merece... ...el Elche Club de Fútbol... ...100 años de historia... ...no son tan fáciles de contar... ...pero sí, si tienes, si has dado con la tecla... ...y tienes a los mejores... Y, ...y lo has conseguido, ¿no? Bueno, ahí estamos, la verdad es que... ...creo que hemos reunido un gran elenco... ...de grandísimos jugadores... ...que han hecho, bueno, pues sin duda... ...más grande este club y, y, la, y este escudo... ...y hoy a partir de la una... ...pues tendremos ese elchenpunta leyendas especial... ...que vamos a hacer desde Finca La Laguna donde bueno, pues hablaremos con los Marcial, Lico, Kirán, Lezcano, Asensi, Nino, Claudio, Troviani... Y así una larga lista de los que hemos podido reunir, no están todos los que son porque hay muchos que por distancia pues, no pueden venir, otros uh -huh. que bueno, pues, eh, también les han surgido algunos viajes y tal, y por supuesto los que ya no están con nosotros, a los que recordaremos, pero sí que son sin duda las leyendas vivas, los hombres con más récords, con más partidos, con más goles, van a estar todos allí, y que como digo han hecho grande a este club. Hoy desde la una y hasta las dos y media vamos a hacer ese programa especial donde, ...bueno pues nos interesaremos un poco por... Eh, ...cuáles fueron sus mejores recuerdos en el Elche Club de Fútbol... ...y para ellos quién ha sido el mejor jugador de la, de la historia... ...yo creo que vamos a descubrir cosas eh, muy bonitas... ...cosas curiosas, con momentos emocionantes... Y bueno, pues vamos a, a esperar que también sea de la, del agrado de los aficionados del Elche Club de Fútbol que lo podrán seguir en esta emisora y en esta televisión. Me he quedado, de todo lo que has dicho en la crónica deportiva, eh, me he quedado con un dato y es que vas a sortear unos eh, balones sí. firmados por esas leyendas. Sí, vamos a tener camiseta del Elche y balón firmado por las leyendas. Y bueno, esta semana eh, los sortearemos allí, los, los van a firmar tranquilamente. Ah, en el programa los firman, los pero firman. no se sortean. No, los sortearemos o mañana o pasado, ya aquí más tranquilamente, ah, para eh. que se vea bien el. El balón y la camiseta, y bueno, pues eh, para que algún aficionado del Elche ya. tenga ese maravilloso recuerdo. Y tenéis ya claro el sorteo, si va a ser en, entre amigos y si en Elche en punta... No, lo haremos en Elche en punta, ya que el, el, el programa Chempunta. haremos Elche en punta, lo haremos en Elche en punta, a través de, sobre todo, redes sociales, que es la manera más rápida de acceder hoy en día. Y, y, y bueno, entre todos los participantes, eh, ya diremos mañana... La manera de participar y las bases. ...ah, ¿o todavía no lo tenéis... Todavía no, todavía no. <risa> no Estamos todavía no, con no el insisto. foco puesto en el programa. No, no insistas que no te vas a llevar el balón. Gente y de la casa no se lo puede llevar. Eso es lo que iba a decirte. Yo no puedo participar. <risa> no puedes en el participar. participar. La gente de la casa no podemos qué participar. Qué lástima, no. qué lástima. Bueno, eh, eh, son auténticas proezas lo que hicieron estos eh, estos jugadores sí. que vas a tener. Eh, entrenadores. Muchos han sido internacionales y, absolutos. Y la o sea. pregunta, Paco. Mm. ¿Has intentado mm, invitar a Cristian Bragarnich? Sí, pero está en Argentina. ¿Te ha dicho que no puede venir? Ya, él nos dijo hace tres semanas cuando lo invité y me dijo personalmente que si estaba aquí vendría eh, encantado, pero que creía que no iba a estar, y efectivamente él está en Argentina, vendrá una representación del Elche con el presidente a la cabeza, con Joaquín Buitrago, pero él, vamos, él, él hasta finales de enero eh, está en su tierra natal. Bueno, pues entonces tendremos que escuchar a Joaquín Buitrago, si van a sumarse a esta conmemoración sí, del sí, centenario. A, bueno, por lo menos a, no a, la, a la nuestra, nuestra sí. no, sino a la de ellos, bueno, si van a hacer algo. La, hombre, yo se anunció este verano que iban a hacer muchos... Eh, pues muchas celebraciones y muchos actos con motivo del centenario. Eh, me imagino que el hecho de ir tan mal deportivamente habrá frenado un poco todo esto, pero es que eso no quita para que tú seas un club elegante y te acuerdes de los que han hecho grande durante 100 años en la historia a tu club, ¿no? Entonces, yo creo que el Elche, si no hace actos del centenario o no los empieza a hacer ya, se está equivocando. Es cierto, es cierto que estamos en la temporada del centenario, pero que en realidad, si eh, partimos de la base de que Oficialmente nació en 1923, los 100 años los cumplirían en 2023, pero los actos del centenario se empiezan a celebrar ya en esta temporada, así que nosotros vamos a ser los primeros. ¿Y tú crees que Joaquín Buitrago podrá eh, darte alguna noticia con respecto al entrenador? Bueno, se lo preguntaremos, eso, eso seguro. Vamos a ver si nos puede adelantar algo. ...de quién va a ser el nuevo entrenador... ...pero yo creo que hasta que no lo... ...hasta que no dé luz verde... ...desde Argentina a Bragarnik eh, ...nadie lo va a saber... ...eso lo lleva muy en secreto... Eh, y, no, ...y no me cabe duda de que puede haber hasta alguna sorpresa... ...bueno pues toda una fiesta la que preparas... ...en Elche en Punta... Que preparamos toda la casa... Sí, eh. sí, ...aquí sí, participa sí, toda sí, la casa... Sí, sí, sí. ...afortunadamente, si no sería imposible... <risa> ...por supuesto... <risa> ...pues muchas gracias Paco... Gracias a ...y a ti, suerte... Eh, ...seguro que la vamos a tener con tantos cracks...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 El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Cam Delch.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 La Glorieta, con Rosmari Alonso. Pues hemos llegado a las 8 y 36 minutos de la mañana. Es momento de conocer cómo se circula a estas horas de la mañana por las calles y principales avenidas del municipio. Y para ello conectamos... ...con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche... ...allí está Jesús Iniesta... ...muy buenos días Jesús... Hola, buenos días Rosmary. Bien, se acerca la hora de los colegios... ...de las entradas a los colegios... ...y estamos en un día en el que ha llovido... La, ...las calles están mojadas... ...y cómo ves el tráfico, ¿denso a estas horas?...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 8 y 41 minutos después de la información sobre la circulación en el centro de la ciudad y en los barrios vamos con la información sobre el mundo y el país hoy todos los diarios nacionales coinciden en una fotografía la del presidente del gobierno Pedro Sánchez eh, ayer en Bali dándole la mano a Xi Jinping el presidente de China Pedro Sánchez se reunió en Bali con el líder chino... ...a quien pidió en un tono de cordialidad y franqueza... ...que presione a Rusia en favor de la paz en Ucrania... ...según el ministro Álvarez. Es eh, el pie de foto eh, quien recoge el diario El País en portadas. Todos los, eh, los diarios también recogen esa fotografía... ...pero la noticia del día, sin duda, es la tensión mundial... ...que se ha creado con una explosión... ...que se está investigando cerca de la frontera con Ucrania... ...parece ser que dos misiles fuera de control... ...han impactado en Polonia y ha habido dos muertos... ...así que Varsovia convoca a su Consejo de Seguridad... ...porque estamos hablando de una explosión en suelo OTAN... ...y Estados Unidos dice que no puede acreditar... ...que fueran misiles de Rusia... ...que atacó una decena de regiones anoche... ABC también en portada trae el impacto, las consecuencias del impacto de esos misiles en suelo polaco y dice que la OTAN en alerta tras impactar dos misiles en Polonia. El primer ministro convoca de urgencia al Comité de Seguridad Nacional después de que fuentes de la inteligencia estadounidense señalaran a Rusia como culpable del fallecimiento de dos personas a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania. Pero el Kremlin dice todo lo contrario, que ellos no fueron los que lanzaron esos misiles que parece que podrían ser eh, de origen ucraniano. Polonia alerta en el mundo, trae en su portada que también Polonia alerta a la OTAN por una explosión en su territorio. En su territorio. ...Varsovia estudia invocar el artículo 4 de la Alianza... ...tras el incidente con dos muertos en su, en su frontera... ...y los aliados investigan si se trata de misiles rusos... ...como apuntan los medios locales y el Kremlin desmiente... ...el gobierno polaco activa a sus unidades militares... ...e insiste en esclarecer los hechos... ...y estos son algunos de los titulares... Mmm, ...que recogen esa tensión mundial... ...por esa explosión en suelo polaco... ...que de momento parece, parece que a primera hora de esta mañana... Eh, pu ...puede ser de origen esos misiles ucranianos y no rusos... ...hay otras noticias, por ejemplo en la portada del país... ...hay otra fotografía para la selección española... ...que ya se encuentra en suelo, de, en Qatar, para el Mundial... ...la selección parte a oriente con una expedición de 90 personas... ...otro de los temas también que se oirá hablar y mucho es de la ley del solo sí es sí del ministerio de igualdad parece que ha sido un fiasco porque el gobierno se abre a revisar la ley del solo sí es sí ante la rebaja de penas a condenados la justicia reduce la condena a un hombre que abusó de su hijastra tras aplicar esta nueva ley y El eh, titular de ABC nos trae que Igualdad culpa a los jueces machistas del fiasco de su ley, arremete contra los tribunales por rebajar las penas a agresores sexuales por el coladero de la ley del sí es sí, del que ya habían alertado los juristas, y el PSOE desdeña a Podemos y se abre ahora a corregir los graves errores del texto legal que sus socios de gobierno insisten en calificar de magnífico. Es como titula así el ABC, mientras que El Mundo nos cuenta que la justicia evidencia que Montero desprotegió a las mujeres violadas, rebaja cinco condenas e impone una pena más suave en el primer fallo con la ley del solo sí es sí, y el Ministerio de Igualdad culpa a los, a los jueces pues, de este fracaso. Y el diario La Razón nos trae, además de estas noticias, que el PSOE teme que Junqueras marque las elecciones como cabeza de Esquerra Republicana de Cataluña al Congreso. El pacto de Ferraz con sus socios tendrá impacto directo en Cataluña y puede tenerlo en Madrid. Y los varones se mueven a ciegas en la negociación y muestran su recelo más allá de los comicios de mayo. También nos trae que el Sabina de Fernando León de Aranoa se estrena mañana y Dolores Redondo tras el asesino en serie que todavía nadie identificó. También son algunas de las noticias que nos traen hoy los diarios nacionales en su portada. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 patrocinador de las retransmisiones de Lati, Go, Balon, Mano, Elche, en Teleelch. Todo el pop latino. Todo el pop latino. Muy buena. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la, la música de moda. De muy buena FM. Infórmate en el 966 22 47 47, muy 47, muy 47 muy o en muy publicidad, publicidad ¡Qué bien suena la muy buena! Muy buena Todo el Hola, Soco Organic. Depres del sector quint y el pla, passem al següent nivell: l'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Ponao nou i Carruso Est. Amb la vostra ajuda, envejaré totes els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des dels amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te resolem en femelch.net. Es un misaje, dute elche y ayuntamiento dalche. Ya sabs, todo el que es descompón, al marro. Comercial persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Was running blind like a silver line Este domingo, la coral Amis Cantors, que tuvo en Cayetanos en Pérez su primera dirección musical, vuelve a organizar el Festival de Corales de Santa Cecilia, patrona de los músicos. Será a las once y media de la mañana en el Gran Teatro y, tras dos años de parón, recuperan este festival. Cayetanos en Pérez ha pasado a la historia de esta ciudad por ser un promotor de la música coral y por su defensa de los valores democráticos. Tras su muerte, dos años después, llegó en el 92 a la coral Amis Cantors una mujer, ...Rosario Torres Salinas... ...profesora de oboe y coro... ...en el Conservatorio Profesional de Orihuela... ...la directora que lleva 30 años... ...al frente de Amnitz Cantors... ...ha sabido mantener viva la ilusión... ...por el canto de los hombres y mujeres... ...que forman parte de esta agrupación coral... ...muy buenos días Rosario... ...Hola, buenos días... ...antes que nada... ...para ti que es Santa Cecilia... ...la patrona de los músicos... ...es una fecha importante... ...que es para ti este festival pues para mí sí es algo muy importante, es la unión de todos los que cantamos y sentimos esta, esta especialidad tan bonita, pues es un poquito la unión de todos y cantar a esa patrona, ¿no? Es, es, yo lo siento así. O sea, es como eh, el día grande de cualquier agrupación coral y más si sois los anfitriones. Sí, coral y música en general, toda la música, toda la música celebramos nuestro día. ...especial... ...pues Rosario, para ese día... ...para el domingo... ...¿cuál es el repertorio que has escogido... ...para tus chicos y chicas de Amix Cantors?... ...pues hemos escogido... ...bueno, he escogido un repertorio... Eh, ...empezamos con bolero... ...juramento... ...también cantamos habaneras... ...y algo muy bonito... ...un bullerengue... ...o sea, música muy... ...muy... Eh, ...digamos bonita y, y bailable y cantable para que todo el mundo nos, nos siga y recuerde momentos especiales de su vida. O sea, que serán piezas populares de las que se cantaban antes y ahora. Sí, sí, son canciones que se cantan siempre, o sea, que... ¿Y, ¿Y qué es lo que más teme una agrupación o la directora de una agrupación cuando llega el momento? Cuando es en el Gran Teatro, supongo que será, estaréis llenos, porque no solo estáis vosotros, también está el Cor de Cambra, la Coral Illicitana, la Coral Dama de Elche y el Centro Aragonés de Elche. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más teméis que desafine a alguien de tu agrupación? ¿Qué, ¿Qué teme la directora? Bueno, nosotros es que somos un coro a capela, Entonces, eh, estamos como aquel que dice solos ante el peligro, ¿no? No tenemos ningún, nada sobre qué cogernos. Y entonces ese es el temor, ¿no? Que nos podamos ir de tono o tal, pero yo creo que se ha trabajado tanto y, y ta con tanta ilusión que no tiene por qué haber ningún error. Yo creo que va a salir perfecto y lo vamos a disfrutar muchísimo. ¿Y has notado el antes y el después de la pandemia? ¿Han regresado con más ganas y con más fuerza esas voces? Sí, sí, además hay gente nueva y entonces, pues sí, lo hemos cogido con mucha ilusión porque la pandemia, la verdad, hizo bastantes estragos, estuvimos parados mucho tiempo, pero bueno, ya pasó y ahora hay que pensar en positivo y, y de superarnos día a día. ¿Dónde ensaya vuestra coral? Nuestra coral ensaya en el Colegio Candalix. ¿Y, y no. los ensayos han sido...? ¿Habéis tenido que reforzarlos de cara a este domingo...? No, no necesariamente. Trabajamos eh, un día a la semana, dos horas. Y en principio, no, para este concierto nos ha hecho, no, no, no hemos tenido que hacer ningún ensayo extra. Pero eso no quita que otras veces para otros eventos más complicados, pues sí que los hemos tenido que hacer. Bueno, este festival lo lleváis celebrando, pff, creo que desde el 88, si mal no recuerdo. Son muchos años. Eh, por eso quería preguntarte, Rosario, eh, tú llevas 30 ¿Es bueno que el público os siga en las canciones? ¿Os gusta? Porque una cosa es dirigir a tus chicos y tus chicas, pero ¿y el público? Sí, sí, a mí, bueno, si la gente canta y tararea las canciones y las conoce, para mí es, vamos, me encanta, me encanta. O sea, yo creo que eso no le hace nada a un coro que esté cantando arriba, si la gente está tarareando… Además, yo creo que es un poquito orgullo, ¿no?, de decir, mira, se la saben, no sé qué, tal, es bonito, a mí me gusta. Sí, supongo que sí, porque eso, al fin y al cabo, es lo que, lo que quiere hacer el objetivo de la música, remover conciencias y reno, remover esos recuerdos, es la nostalgia que pueden volver al público, emocionar, al fin y al cabo. Has comentado, Rosario, que hay gente nueva en la agrupación coral, ¿son jóvenes?, ...los que han llegado después del parón de la pandemia? Es un poco mezcla, o sea, tenemos gente joven que ha entrado... ...y otra gente de mediana edad, o sea, todo, está todo mezcladito, sí. Y cuéntame cómo los jóvenes, los adultos, las voces jóvenes y adultas... ...hay diferencias, están más educadas... ...¿cómo, cómo ves tú a las voces, como profesional? Yo creo que unas se complementan a otras son necesarias que hayan de todos los colores y de todas las edades. O sea, todo hace un compendio de cosas que al final, pues, se llega al, al fin último, ¿no? Que es ese, conseguir esos matices y esas sensaciones. Todos, todo se complementa. Te he preguntado por vuestro repertorio, pero tenéis preparado eh, alguna canción para interpretar todas las corales. O eso es muy difícil. Bueno, eso es difícil, es difícil porque cada una lleva su propio estilo y repertorio. Entonces, en un principio no, no se ha preparado nada. ¿Y la corala, mis cantores, en qué momento se encuentra? ¿Ha evolucionado? Eh, ¿cuáles son, eh, ¿en, qué, ¿En qué etapa se encuentra o, o ha tenido etapas? Sí, esta coral ha tenido muchísimas etapas, por lo menos en los años que yo llevo. Y bueno, han habido etapas que la gente ha ido saliendo, entrando, pero bueno, nos hemos ido levantando. Yo creo que como, como casi todas las corales les pasa, ¿no?, a lo largo del tiempo. Hay cambio de gente, evolucionando, pero yo creo que en este momento la coral está en un momento fuerte. Y ya te digo, esta, esta gente nueva que ha entrado y con ganas, sobre todo ganas e ilusión, pues yo creo que vamos a, a conseguir cosas, y además muy bonitas. Pero es eso, con trabajo y, y esfuerzo por parte de todos. Hay trabajo, Una, eh, un coro es fundamental, el trabajo en equipo, si uno desafina, desafina, bueno, se va al traste, eh, la, la melodía o la armonía, como decís vosotros, ¿cuál es el éxito de mantener un coro tantos años vivo? Pues yo creo que, yo no sé, pensando así un poquito, yo creo que es la ilusión, la ilusión, ...en conseguir retos... ...decir bueno vamos a... ...qué tal si montamos esta canción... ...os atrevéis... ...vamos a por ella... ...y entonces la misma... ...el, el mismo coralista... ...esas sensaciones de ver que sí, que sí... ...y ellos mismos se animan... ...venga qué tal... ...y al final pues se consiguen las cosas así... ...yo creo que es ilusión... Por, ...por conseguir retos... ...por tu experiencia... ...el público de Elche... ...¿qué, es el, qué pieza es la que más eh, aprecia?... ...el bolero... ...la banera ¿La ópera? Yo creo que, eh, eh, digamos que la banera es muy apreciada, pero la Zarzuela también. Entonces hay un público muy versátil. Yo creo que cualquier pieza... Bueno, ahí tenemos la banera famosa, ¿no? Aromas y ticitanos, que eso es. La tenemos todos como ahí, ¿no? Muy, muy arraigada dentro de nosotros, entonces... Pero yo creo que el público es muy versátil. Le gusta todo. Hay para todo. ¿Tu pieza favorita...? La de a mis cantors, la que podría identificar a mis cantors. Pieza, pues podría ser un te quiero o un Idili. O sea, yo que son las que más las llevamos en repertor el repertorio. Yo soy es la que la gente le toca más la parte sensible. Te quiero, yo creo. ¿Cómo, ¿Cómo llevas el tener que decirle a una soprano, tú haces el solo y tú no? O esta vez no. ¿Cómo llevas eso? Bueno, yo lo llevo bien. No, de momento nadie me ha dicho nada. Yo, como además vamos, voy variando, entonces todas pueden, todas pueden hacerlo. Y a veces hasta pido voluntaria, entonces no, no tengo problema en ese aspecto. Sabes hacerlo, eso de pedir voluntarios. Pues, sí. eh, Rosario, definime, definime en una palabra tu trabajo. Eh, constancia. ¿Y el Mucha constancia, desde luego. ¿Y el de ellos y ellas? Pues yo creo que una palabra sería también, no sé qué te podría decir, quizás constancia también y, y paciencia, ellos mucho paciencia de repetir y repetir porque no saben música, entonces es repetir y repetir, mucha paciencia. Pues lo has definido bien. Coral Samis Cantor, con paciencia y con constancia, habéis podido llegar al 2022 y habéis podido retomar una tradición como es el Festival de Corales de Santa Cecilia. No hay que perdérselo. Este domingo a las once y media en el Gran Teatro y además con entrada gratuita. Gracias y enhorabuena por el trabajo. A ti, gracias a ti y a todo el pueblo. Estáis todos invitados. Así os esperamos.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 Son las 9 en punto de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta de este miércoles 16 de noviembre. Durante esta madrugada hemos tenido precipitaciones, aunque de carácter débil, apenas nos han dejado medio litro y litro y medio de agua en buena parte de nuestro territorio. No se esperan más lluvias para este día, en el que soplará el viento de Poniente. Se esperan alcanzar rachas de hasta 50 kilómetros por hora y también tendremos una máxima de 23 grados. Ese viento de poniente hace que en estos momentos a las 9 de la mañana tengamos una temperatura de casi 19 grados según la estación meteorológica de Telerch. Y hoy, en unos minutos, en la tertulia de los miércoles, vamos a analizar los presupuestos municipales porque PSOE y Compromís los han aprobado de forma inicial, tienen que ir al Pleno, con críticas de la oposición por no haberles dado una oportunidad para realizar sus aportaciones. Son los últimos del mandato municipal y por eso el equipo de gobierno no habrá querido perder el tiempo con una oposición que no ha aprobado ningún presupuesto hasta ahora, ya que no se contemplan las rebajas fiscales reclamadas. Sus líneas generales se presentaron hace dos días ante el Consejo Social y ayer en rueda de prensa. Las inversiones bajan por la subida de precios, que ha dado un buen mordisco a las cuentas. Pero la compensación de la deuda por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández parece que comenzará a pagarse. PSOE y Compromís ya han escogido los dos primeros proyectos para pagar eh, para que la Generalitat Valenciana los pague con ese dinero, con esos 43 millones de euros que nos deben. Es... ...construir el segundo gran teatro... ...en el solar de Highton de Carrus ...y regenerar la, el entorno del Vinalopó... ...con la rehabilitación del Moli real ...y la regeneración del sistema de riego... ...de los huertos del cauce del Vinalopó... ...pues esperemos que se paguen... ...y que continúen... ...por eso hoy en titulares en nuestro relato informativo. Les vamos a hablar de esos presupuestos, de los gastos, de los ingresos, eh, de la reducción, del aumento de los mismos, de esos dos proyectos que la Generalitat Valenciana ha incluido en sus presupuestos de 2023 a instancias del equipo de Gobierno. También que el Partido Popular ha vuelto a insistir, ha insistido en que la concejal de fiestas, Mariola Galeana, tiene que dimitir porque, según el Partido Popular, los trajes de las reinas y damas se compraron sin ningún contrato público. También les contaremos eh, las conclusiones de esa primera jornada que la Asociación de Enfermedades Raras llevó a cabo ayer en el Centro de Congresos y sobre la crónica deportiva Paco Gómez. Nos acaba de contar que ya tiene todo preparado para comenzar a la una del mediodía. Hoy ese programa especial en directo desde la finca La Llaguna con todas las leyendas, las principales jugadores que han hecho historia en el Elche Club de Fútbol. Es un programa especial con el que nos sumamos a la conmemoración del centenario del club ilicitano. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues cuando pasan cuatro minutos de las nueve de la mañana hay más noticias, pero vamos a empezar con los presupuestos que ascienden a más de 231 millones de euros y que el alcalde pues los ha calificado que son consecuentes con la situación actual de las familias que impulsan la actividad económica y el empleo y que avanzan en la transformación de esta ciudad. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días.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 Gracias, Marga. Esto es en cuanto a las inversiones, pero es que los gastos que el Ayuntamiento prevé en 2023 están marcados por la inflación, porque ha condicionado significativamente las cuentas, debido al aumento del coste de la luz y la energía, y sobre todo al incremento salarial del 2,5% de los funcionarios que se van a aplicar a sus sueldos, según viene reflejado en los presupuestos generales del Estado. Escuchamos a la concejal de gestión tributaria, Patricia Mazza.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 También ha aumentado el gasto destinado al servicio de limpieza un 9% con la nueva contrata que se cifra en 49 millones de euros. Se ha incrementado el gasto destinado a la movilidad urbana sostenible un 13% hasta alcanzar los 13,8 millones donde se prevé la inclusión de siete autobuses eléctricos para el próximo año y la nueva línea M según nos contó ayer la concejal del área Esther Díez.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 Se preguntarán cómo se ha encajado este presupuesto cuando ha habido un incremento considerable del gasto debido a la inflación y no se han subido los impuestos. Pues ha sido por las aportaciones, dicen... ...que se han recibido o que se van a recibir... ...de las administraciones públicas... ...un total de 20 millones de euros... ...además el consistorio contempla solicitar... ...un préstamo también de 13 millones para inversiones... ...y cabe destacar que eh, ayer el equipo de gobierno dijo... ...que los dos primeros proyectos que se quieren financiar... ...con ese dinero de la Generalitat Valenciana... ...que nos debe por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández... son la regeneración del entorno del Vinalopó y la construcción del Palacio de las Artes Escénicas en el solar de Highton de Carrús. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Buenos días.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 Bien, pues las inversiones también se van a financiar vía préstamo. Ayer lo anunciaron desde el equipo de gobierno y dijeron que se pueden pedir esos créditos porque la situación financiera del ayuntamiento está saneada. Las cifras son las que aportó Patricia Maciá, que la deuda municipal se sitúa actualmente en 27,4 millones de euros, con una tasa de endeudamiento del 21%, muy lejos dice de los 119 millones de la año 2015 la edil patricia Macía ha destacado que el ayuntamiento tiene capacidad de financiación positiva recordando también que esta reducción drástica de la deuda se ha conseguido durante estos últimos años sin recortar servicios ni eh, tampoco eh, subir impuestos y la gestión cambiamos de asunto dejamos los presupuestos para la tertulia y hablamos también de otro asunto ...que abordaremos, las fiestas patronales... ...porque siguen trayendo cola, tres meses después... ...y es que el Partido Popular ha denunciado... ...que el contrato de los trajes de las reinas y damas... ...de las fiestas quedó suspendido... ...y sin formalizar por incidencias organizativas... ...tal y como ha comunicado un técnico... ...de la Concejalía de la Oposición... ...Navarro dice que es un asunto muy grave... ...y no descarta recurrir a la justicia... ...para esclarecer el caso. técnico de la Concejalía de Fiestas... ...pone en evidencia...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 Eh, Staat empeñado en empañar las fiestas de esta ciudad. Creo que no hay ningún tipo de fundamento. Ja, ha quedado acreditado en más de una ocasión. Cada vez que el Partido Popular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 para considerar los restos de poda como un residuo más, lo que implica tratamientos previos y depósito en vertederos, prohibiendo su quema y permitiéndola solo en casos muy excepcionales, algo que supone a juicio del portavoz de compromiso Carles Mulet, en el Senado, un verdadero mazazo a los agricultores y al sector agrícola, de buena parte de las autonomías, que no dispone de medios para ello, ...y que implica un coste de adquisición de trituradoras o pago de alquileres. Y seguimos con malas noticias también para, para el, el sector agrícola... ...porque por tercer mes consecutivo el Ministerio de Transición Ecológica... ...no ha autorizado el trasvase de agua para riego del Tajo al Segura... ...sí para abastecimiento de 7,5 hectómetros cúbicos. ...y por otro lado...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 Y la Parroquia de San José está celebrando este mes de noviembre con diversas actividades, su 70 aniversario, por lo que esta tarde, a las 8 y cuarto, en la Iglesia de San José, en el Pla El Historiador, Joan Castaño, ofrecerá una conferencia sobre la historia de este templo, que forma parte ya de un conjunto monumental mucho más amplio. Fue la Iglesia del Antiguo Convento de la Orden de los Franciscanos, donde uno de sus frailes más populares, cuya devoción ha llegado hasta la actualidad, fue San Pascual Bailón... Y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 y somos pues una entidad más que se suma a esta conmemoración que de momento mantiene al club mudo suponemos que por los problemas graves a los que se enfrenta ya que el equipo se encuentra sin entrenador y en puestos de descenso y la red de bibliotecas municipales pues es otra entidad que se suma a esta conmemoración digitalizando algunas de las publicaciones deportivas más destacadas del pasado siglo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 Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Paco Gil es tu restaurante de comida española tradicional, ganador del premio Travel Choice por Treat Advisor. Paco Gil te ofrece los mejores sabores de la cocina mediterránea. Nuestros arroces a la leña, nuestra costra y las carnes a la brasa te harán volver.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 Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos aquí nuestro programa La Tertulia de los Miércoles. Lo hacemos con el periodista Pedro Soriano. Muy buenos días, Pedro. Eh, buenos días, buen día. Bienvenido. Eh, ya me contarás, eh, a micrófono cerrado, tu viaje por Londres. Sí. Y le acompaña también, por primera vez, después de muchos meses, Joan Antoni Oltra. Buen día. Hola, buen día, Ros. Bueno, te has dignado a bajar de tu torre de Santa Pola del Este <ríe> para venir aquí a Elche a analizar Uy. de forma detallada la actualidad local. Hay sí. mucho, hay mucho porque ayer mismo el equipo de gobierno... ...presentó sus presupuestos municipales... ...que es al fin y al cabo la hoja de ruta... ...de lo último que les queda por hacer... ...antes de mayo... ...son muchas cosas... ...hay menos inversión, dicen que por la inflación... ...¿qué os parece a vosotros... ...el, el proyecto de presupuestos presentado... ...y la forma en que se ha presentado... ...ya el Consejo Social va muy deprisa... ...y el Partido Popular se ha quejado... ...porque dice que a diferencia de otros años no se les ha dado la oportunidad a los grupos de la oposición para presentar eh, sus aportaciones antes de las enmiendas. Pero bueno, no se ha aprobado todavía el presupuesto. No, decir irá que hay, al pleno. Hay tiempo, hay tiempo suficiente para que sigan presentando ideas, propuestas, y eso es una parte de la crítica que también es una labor de la oposición, pero es muy sano que se presenten el presupuesto, por El pre presupuesto, como bien sabe Juan Antonio Oltra, que lo tengo aquí a mi derecha, tiene dos caras. ...hoy se presenta un presupuesto... ...de 231.700.000 euros... ...que posiblemente se apruebe... ...puesto que tiene mayoría suficiente... ...y consolidada el equipo de gobierno... ...y luego ese presupuesto tendrá otra cara... ...como va a tener el del año pasado... ...ahora en marzo cuando se presente... ...la liquidación del presupuesto... ...que esa es la realidad... ...esa es la realidad de los presupuestos siempre... ...y sobre todo de lo que más nos llama la atención... ...que es el capítulo de las inversiones... ...porque son realmente lo que mejoran... lo que lo que hacen diferente en la ciudad, lo que se va in, mm, incorporando en infraestructuras, en servicios para los ciudadanos, etcétera, etcétera. Aunque te digo una cosa, siempre la parte más llamativa del presupuesto siempre ha sido el capítulo 1, que eran los gastos de personal. Bueno, y eh, eh, hoy también, eh, este año también es bastante llamativa el capítulo 1, porque imagínate, también sube 12 millones de euros, decía la concejal, por ese incremento salarial del 2,5%. ...así que ya digo que ya veremos cuando la parte ejecutoria... ...cómo va y, y cómo se ha realizado el anterior... ...porque el papel pues lo aguanta todo. Bueno, Oltra, ¿cómo va? Como primer análisis. Sí, yo coincido con Pedro cuando dice el tema del presupuesto... ...el presupuesto no deja de ser una previsión... Claro. ...una previsión que el equipo de gobierno hace de lo que... ...quiere utilizar los recursos municipales el año siguiente... Eh, bueno, la experiencia ya nos dice que tanto lo, cualquier ayuntamiento como cualquier otra administración, pues el presupuesto no deja de ser pues una declaración de intenciones eh, cuyo nivel de cumplimiento suele ser bastante bajo. ¿no? El 2023 es un año electoral, entonces eh, la tendencia siempre ha sido pues inflar un poco. Eh, curiosamente en este bajan las inversiones, sí. no, es una cosa curiosa. no. Yo creo que es, el ayuntamiento se ha visto bastante atenazado ...por una falta de ingreso, no sé si prevista o no... ...y eso les va a condicionar bastante, ¿no?... ...porque claro, en la reducción del capítulo 6 de inversiones... ...pues en un año electoral, tal, ¿no?... ...o sea, y luego, claro, lo que es el nivel de ejecución... ...también está comprobado que es bastante bajo... ¿eh? ...o sea, los, las partidas eh, en los presupuestos... ...suelen repetirse de año en año... ...y entonces, ¿qué está pasando?... ...porque a veces se utiliza el presupuesto... ...para hacer meramente propaganda, ¿no?... ...o sea, eh, se va a hacer no sé qué... ...y luego miras el presupuesto y lo único que hay es una partida... ...para redacción del proyecto, del anteproyecto... ...bueno, pues, ¿qué vamos a hacer?... ...aquí tenemos el ejemplo con la Ronda Sur... ...que un presupuesto a 500.000 euros... ...en una obra puede llegar a 25 o 30 millones, ¿no?... Mm. ...¿para qué? Pues para contentar bocas, ¿no?... ...o sea, a punto, ¿no?... ...o sea, el, la ejecución suele ser mala, suele ser lenta... Y bueno, pues ya veremos. Sí que es preocupante, a mi modo de ver, pues el que se tenga que recurrir de nuevo a préstamos. Parecía sí. que la situación del ayuntamiento, después de la situación mala que había tenido, pues se había podido corregir, pero claro, si no llegan fondos de fuera, pues esto puede repercutir un aumento del... La deuda. Y mira que lo anuncian desde el equipo de gobierno que sí, que hay 20 millones de aportaciones de los fondos de fuera que van a venir y el plan EDUSI, el plan edificante, el Next Generation, todo eso en 20 millones. Pero ahí está el préstamo de 13 millones de euros y una deuda que dicen que la han rebajado de forma considerable. Pero vosotros qué, qué opináis de la, del nivel de endeudamiento en estos momentos que tiene el ayuntamiento, el 21%. Eh, se ha hablado, creo. 27 millones y medio de euros son los mm. que tiene de deuda. Creo que han toreado en plazas peores, o sea, sí, que, no. que la deuda ha estado mucho más disparada. Y, y bueno, la deuda, había un teórico que decía que la deuda municipal había que repartirla en varias generaciones, porque si se hacía un parque municipal, vamos a poner un ejemplo muy simple, se si hacía que construía un parque, pues hombre, que tampoco era justo que esta generación... ...pagase íntegramente el parque... ...pues que ese parque se iba a disfrutar... ...por generaciones venideras ¿no?... ...y entonces bueno pues el, el motivo de los aplazamientos... ...de los pagos... ...está fundamentado para que... ...la inversión que se ha realizado... ...bueno, lo que veremos ahora... Eh, ...no sé, más que los proyectos que sí... ...que sirven como dice Juan Antonio para publicidad... ...lo que tenemos que ver serán las inauguraciones... ...porque las inauguraciones de... ...que se produzcan de aquí a mayo... ...serán un poco el fruto... ...de proyectos que se iniciaron hace cuatro años... ...y que deberían de haber llegado al final... ...yo no sé qué, qué cartera de, de, de proyectos... ...como, como renta, como... Eh, ...lo que va a decir el equipo de gobierno... Bueno, nuestros cuatro años han servido para esto... ...y estos son... Mm, ...hechos palpables, aquí se ha mejorado esto... ...se ha mejorado lo otro... ...hemos in, he puesto en marcha también cualquier inversión... ...y luego pues la gestión con servicios sociales... ...en favor de la ciudadanía... ...eso son, yo creo... ...lo que sí que debe contar a la hora de... ...de un año electoral... ...o sea, presentar cuentas... ...presentar balance de actuaciones... ...presentar balance de gestión... ...y decir hemos hecho esto y esto... ...ahí será lo importante más que empezar ahora a anunciar... ...que si los fondos EDUS y que los fondos de europeos qué tal... Porque luego, ¿quién lo va a gestionar? ¿Tú ¿Tenemos la seguridad de quién va a gestionar ese presupuesto? No, pues, pues no. no. Bueno, eh, ¿y, qué, ¿y qué opináis de los proyectos que han elegido, estos dos primeros proyectos que ha elegido el equipo de gobierno? Ayer los dio a conocer para que la Generalitat Valenciana los pague eh, a través de esa compensación de la deuda por los terrenos de la Universidad Miguel Hernández. Dos proyectos, que es la regeneración de eh, los sistemas de riego de los huertos del río Vinalopó y la rehabilitación del molí del Real para convertirlo en un centro de interpretación hídrico, algo así. Y la construcción del Palacio de las Artes Escénicas en Carrús. ¿Es significativo que hayan elegido estos dos proyectos para la deuda? Bueno, yo de entrada mmm, bueno, me gustaría que se confirmara que esto lo va a pagar la Generalitat y cuándo, ¿no? Porque, claro, es el anuncio de una parte, que es el ayuntamiento, que se supone que habrá negociado, que hay que darle salida a esa deuda de los 43 millones, pero faltaría la confirmación de que la ciudad acepta la idea y cuándo la va a realizar. Bueno, Me imagino... ¿No te crees cuando vino Chimopuch? ...y firmó ese convenio para compensar la deuda, ¿no te crees?... ...o al, fue al, un paripel que hicieron en el al, salón de plenos. Al Chimbo casi hay que enviar a, la a decir para que venga a firmar... ¿eh? ...o sea que se han tardado varios años en concretar la promesa... ...que tan alegremente hizo en su momento, ¿no?... ...o sea claro, con estos antecedentes pues hay que tener mucha fe... ¿eh? ...una fe de estas que muevan montañas para creerse que esto va a ir rápido... A mí los proyectos me parecen dos proyectos que pueden ser interesantes, o sea, y seguramente igual deberían de haberse metido alguno más, estamos hablando de 43 millones, uh -huh. ¿eh? O sea, y al ritmo que va la Chanitata ejecutando, pues mm, debería de haberse metido, seguramente no hubiera tenido incidencia en un presupuesto como el de la Chanitata tan, tan mastodóntico, ¿no? O sea, los dos hacen falta, ¿eh? Y, pero claro, mm, solamente tenemos la confirmación de una parte, que es la que se supone que recibirá la, la ayuda, ...la que tiene que soltar la pasta, que la Generalitat... ...aún no ha dicho nada... ...y cuando lo va a decir, es muy importante. De convenios firmados que se, que se quedaron en el olvido... ...podríamos llenar esta habitación... Mm. Eh, ...porque yo si empezamos a hacer memoria... ...de cuántos convenios se firmaron... Tal, ...esto parece... Me ...dice Juan Antonio... Eh, ...si sí, de poco mandamos a la Guardia Civil... ...para que viniera a firmar esto y a reconocer... ...porque hubo varios altibajos de que sí, de que luego no, luego sí... ...de que ya estaba pagado, de que tal... Pero bueno, vamos a ver, eh, los proyectos son interesantes, por supuesto que todo lo relacionado con el Palmeral y con los sistemas de regadío, y los sistemas de, del agua, de aprovechamiento del agua, pues vamos aquí, es que como, como decía el murciano aquel, aquí es que regamos hasta sin agua. O pues sea, aquí eh, el, además una herencia muy buena de los árabes, los sistemas de regadío, es que, que tal, todo lo que sea una mejora y lo que sea poner en valor todo eso con un... ...palmera, el patrimonio de la humanidad que tenemos... ...pues está bien... ...y qué vamos a decir del barrio de Carrús... Que, que, que ...cuántas cosas no harían falta más en ese barrio... ...para revitalizarlo y tal... ...y bueno, y ahí se quedó la espina clavada... ...del equipo de gobierno... ...y por no señalar al alcalde... ...cuando quiso instalar allí el auditorio... ...luego fue que no... ...y eso es una manera yo poco de resarcirse de... ...de que al final no se construyó el Palacio de Congresos... ...pero, pero bueno, un centro que puede ser... ...un polo de atracción para una revitalización del barrio... ...que tampoco es que esté en el corazón del barrio... ...está en un extremo, pero, pero bueno... Todo, ...todo es bueno para, para lograr ese fin... ...de que Carrul no se nos vaya a, a un barrio marginal... ¿no? ...y, y mm. todo esto ayuda. ¿Y creéis vosotros que las inversiones... ...que se han eh, dado a conocer... ...y que están en el presupuesto son las acertadas... ...las que han puesto sobre el papel las previsiones? son las que hacen falta en el municipio o se han olvidado de algunas. Hombre, las impresiones que sean competencia del ayuntamiento. Sí, sí. Hombre, ahí hay de todo. A mí me llama la atención, por ejemplo, el tema de la rehabilitación del mercado central, del viejo mercado central, porque exactamente no se sabe muy bien lo que se va a hacer allí. Porque por un lado se habla de incluirlo en el catálogo como edificio protegible, pero por otro, todos sabemos que allí el alcalde anunció ...una modificación sustancial del edificio, ¿no?... ...amputando una parte del mismo, ¿no?... ...con lo cual dices, no sé, se declara protegible... ...al mismo tiempo, o sea, no sé... ...yo creo que es un ejemplo un poco de, de cara a la galería... ...esa propuesta, porque lo correcto ahí... ...sería mantener el edificio, eso es lo que pienso... Eh, ...darle una actividad mucho más moderna... ...en cuanto a la actividad comercial tradicional que tenía... ...y hacer convocar en todo caso un concurso de ideas... ...que se anunció en su día... ...para ver qué se puede hacer allí... ...en plan de, de recuperar ese espacio... ...y ofrecerlo pues como está hoy en día... ...como tantas veces hemos dicho ¿no?... ...el pues Mercado San Miguel en, en Madrid... Eh, ...incluso el Mercado Central en Valencia... ...que tiene otro auge ahora mismo ¿no?... ...o sea, sitios eh, donde no sea... ...digamos la venta tradicional de... ...de toda la vida... ...sino algo que puedas ir, tomar una copa... ...o sea, estar allí en otro ambiente... ...y que revitalice una zona que está ya muy degradada... ...es un pequeño botón de muestra de, de la cuestión... La, la sucesión de, de errores concatenados con la historia de, del mercado provisional, el mercado central y demás es de, es de pronóstico, o sea, yo, pues, no sé, sigo ahí expectante y alucinado de ver que si se va a consolidar ese mercado provisional, creo que se va a cometer uno de los errores más grandes en la historia urbanística de Elche, que mira que los hay, eh, ...en el sentido de, de, de consolidar una zona inconsolidable... ...para mi punto de vista... Eh, ...la alternativa, un mercado central que ya existe... ...que no era la panacea de, de los intereses de los, de los vendedores... ...pero que se puede llegar a una solución mixta... ...o sea, comercio tradicional... ...y una zona de ocio, de, de relajamiento y tal... ...que sea también un polo de atracción... A, a, ...y todo con un proyecto de modernización interior... ...del edificio... ...que yo no sé... ...porque vimos unos papeles... ...vimos un... ...en un momento dado... O sea, aparecieron... ...como unos dibujos... ...de cómo iba a ser el mercado central... ...y ya después ya... ...sí, concurso de ideas... ...pero... ...se ha convocado... ...no... no. ...ni hay visos de que Ni se viso. convoque... Y, y, ...y si no se convoca... ...qué pasa, o sea la... En fin, no sé, me parece que yo me, pone, me, me enfada mucho esto de, de los mercados ahora mismo... ...y de, lo, de la gestión que se está haciendo en un primer momento de rechazo absoluto... ...a ese mercado provisional y luego de la noche a la mañana sin explicar por qué... ...porque yo creo que no se ha explicado por qué, pues que sí, que no solo eso... ...sino que se consolida ahí un mercado, pero ¿cuál ha sido el motivo de ese cambio tan radical? Es que no lo sé, no, no, no me lo han explicado. Bueno, está ahí Comos por en medio también, que, que forzó el cambio de criterio del alcalde cuando dijo que tenía un valor merecedor de conservarse, Vamos, tanto la alcaldía como el equipo de gobierno pues no lo habían tenido así. Bueno, te cabrea cómo han gestionado el asunto del mercado provisional y el mercado central, pero hay mucha gente también muy enfadada en la ciudad de cómo se ha gestionado el patrimonio. Eh, arquitectónico, paisajístico, etcétera, eh, por parte de este equipo de gobierno, peso y compromis. Así que vamos también a otro asunto que cabrea aún más a la oposición, que es ...el asunto de las fiestas... ...porque ayer el Partido Popular... ...volvió otra vez a pedir... ...la dimisión de la concejal... ...Mariola Galiana... ...porque resulta que lo último que se ha... Que del, ...de lo que se han enterado... ...es que los trajes de las reinas y damas... ...pues eh, se compraron sin, sin contrato... ...se adquirieron sin contrato... ...bien, ¿qué, ¿qué opináis sobre... ...las fiestas de agosto de 2022? Unas fiestas que realmente... Eh, nos cuesta olvidar. Hombre, eh, es una lástima que est estas cuestiones, digamos, ensombrezcan unas fiestas que la gente las cogió con mucha gana. Llevábamos ya un tiempo largo sin esta posibilidad y, y es lamentable, ¿no? Y, to y es más lamentable porque dices, es que eh, las fiestas en Elche se sabe de toda la vida cuándo son, ¿no? O sea, no es una cosa que... ...que te aparezca de hoy para mañana y que tengas que improvisar, ¿no?... ...o sea, eh, no, no se entiende cómo un equipo de gobierno... Eh, ...no prevé estas cosas con tiempo suficiente... ...porque, vamos, que puede pasarte algo, dices, es que no estaba previsto... ...es pues que las fiestas, vamos, es que, quien diga eso... ...o sea, la verdad es que el trabajo en la, en la Concejalía... ...no ha sido lo eficiente que debería de haber sido... ...de ahí a que dimita, pues seguramente con ese criterio... ...igual no quedaba el Ayuntamiento, porque... Eh, ...fallos de ese tipo, luego vas a los juzgados... ...los juzgados no entienden que, pues que es una falta... ...pero no es un delito, no es una cuestión tan grave... ...como para una sanción, ¿no?... O sea, ...entonces bueno, pues entra dentro de la batalla política... ...de la oposición, de quejarse, con razón... ¿eh? ...de que las cosas no funcionan como deberían de funcionar... ...pero sí que debería tomar nota el equipo de gobierno... ...estas cosas no se pueden repetir, es que... ...el Che no puede, no puede caer tan bajo... ...de que se tengan que hacer estas cosas... ...en algo previsible años atrás... Pues sí, las fiestas afortunadamente se celebraron. Eso es lo que nos vamos a quedar independientemente de que la gestión en fiestas fue pésima porque se improvisó a última hora, se tuvo que correr, deprisa y corriendo, que se había alumbrado de barracas, que es historia, etc. Etcétera, etcétera. Eso no debería de ocurrir, por esto que encima veníamos de dos años sin, sin fiestas y creo que había habido tiempo para cuando llegasen las que se pudiesen celebrar que estuviese todo... Todo en su sitio y todo en su orden, sin tener que escándalos y que esto te deje más sabor de boca, ¿no? ¿Qué ha pasado con los trajes estos? Pues le han llamado una incidencia organizativa. Eh, o sea, el informe del tenido dice que esto es una incidencia... Bueno, pues España, el, la lengua española en, en eufemismos y, y artículos suaves a la hora de calificar algo, pues es muy prolija, ¿no? O sea, pues es un desorden... ...organizativo, ¿no?... Un, un, un, ...o sea, ¿qué? le han llamado una incidencia... ...a lo que realmente se debe que es un desorden organizativo... ...esa yo creo que ha sido más correcto... ...aplicar esa palabra... ...porque vamos también los trajes de las... ...de las reinas y las damas de honor... ...esto pues claro, no es la primera vez que se compran... ...y no es la primera vez que se encargan... ...y mira que... ...en, en la comunidad valenciana tenemos tradición de... ...de que a estas chicas se les vista... Sí. ...con el traje típico... ¿no? ...no ha sido la primera vez que ocurre... ...en fin... Una, ...un episodio más que para, para olvidar... ...yo no sé eh, la próxima composición del equipo de gobierno... ...en el caso de que repita la mayoría de gobierno... ...y en el caso de que esta mujer con la que, que no conozco... conozco conocía a su padre en su momento pero ya no la conozco... ...no creo que la vuelvan a fichar para estas tareas... Veremos, veremos, veremos qué ocurre veremos. con la confección de la lista electoral de Carlos González y con Alejandro Soler. Eh, otro de, volvemos al patrimonio porque este mes es sin duda el mes del palmeral. Se va a celebrar su aniversario como Patrimonio de la Humanidad y también se celebra otra, otra efeméride importante y es que se cumple un año de la puesta en vigor, de la puesta en marcha de esa ley de promoción y protección del palmeral. ...le han llovido las críticas al equipo de gobierno... ...porque un año después... ...no se ha hecho nada... ...¿esto se puede justificar... ...Joan Antoni? ...y no. lo sobre el Palmeral... ...sabes un montón... ...porque has, has publicado... Eh, ...un mm. artículo en la revista anual... ...del Instituto de Estudios Comarcales... ...del Baixo de Nalopo sobre el Palmeral... Mm. ...sí, no, lo que pasa con el Palmeral... ...en estos momentos es inexplicable... ...no, o sea, es... ...es, es increíble, yo si no lo estuviera viendo... ...no me lo hubiera creído, o sea... Que una ley recién aprobada, que tiene un año, por un equipo de gobierno, consellería, vamos, del Botanic, ¿no? Con el apoyo desde Elche, de un gobierno progresista también, que hayan hecho una ley y que la hayan metido en un cajón y que no sepan en qué cajón está, o que no quieran aplicarla, esto es, es cuando todos nos hemos llenado la boca de la situación muy deficiente que tiene el Palmeral en Elche. ¿Esto indica, indica cómo cómo es de eficaz el equipo de gobierno? Si este fuera el ejemplo, serían inútiles, pero sí, inútiles, ¿eh? inútiles en Elche y despreocupados en absoluto en Valencia, ¿eh? porque claro, eh, las dos partes tienen que estar, pero quien más debe de ejercer fuerzas es el Ayuntamiento de Elche, que el Palmeral está aquí y además la ley solamente vale para Elche, por lo tanto eh, es inexplicable, o sea, eh, llevamos un año con una ley nueva que, y el órgano máximo de gestión para desarrollar esa ley, ...no se ha creado, a pesar de que la ley dice que en el plazo de tres meses lo hará... ...pero, pero ¿qué pasa aquí? Y si se pasa la pelota de uno al otro... ...es que me han pasado unos nombres, que este nombre no me gusta, que el otro no sé qué... ...pero esto, esto, esto es muy poco serio, o sea, el Palmeral... ...está aguantando un chaparrón negativo... ...de dos administraciones incompetentes en este momento sobre el tema, ¿no?... ...y otro ejemplo, vamos... ...cuando se ha conseguido... ...y para eso, mira que salieron enseguida a la prensa... ...hemos conseguido que la Generalitat... ...se comprometa a financiar el 50% del gasto... ...que el palmeral ocasiona... ...pero ¿cuál es ese gasto? ¿Un año después? No, no lo sabemos todavía... ...bueno, esto... Pe Pedro, sí. para ti, en el cuarto año ya del mandato... Eh, ...¿te puedes calificar a este equipo de gobierno de inútil? Hombre, no... no ...vamos a ver, vamos por partes... Eh, vamos, por en algunas partes, pues sí, el, el calificativo el es, bastante bajo, eh, es bastante bajo. Es bastante bajo el tema que estamos, que estamos tratando. Porque, hombre, que no se pongan de acuerdo para los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues dices es que unos son del PP y otros son del Partido Socialista y tal, tal, tal. Pero vamos, en este caso, que encima tenemos el gobierno del Botani, es que es que da hasta un poco de sorna ¿no? el tema del gobierno del Botani, no se aclara. ...con un gobierno aquí de compromiso y progresista... ...como lo ha calificado Juan Antonio... ...para eh, acordar unos nombres que constituyan... ...ese organismo que tiene que arrancar... ...y que tiene que empezar a decir la... ...porque claro tenemos la ley pero no tenemos la ordenanza... ...o sea, hace falta letra menuda para seguir... ...aplicando la normativa a, al cuidado de, y conservación... De, ...de nuestro palmeral ¿no?... Pues es inexplicable. Un año es mucho tiempo. Ahí no, hay, ahí no hay excusas. Vamos a ver, vamos a intentar explicarlo. ¿Por qué? Eh, ¿Realmente lo han hecho porque hay actuaciones que se han, que se han desarrollado y que con el desarrollo de la, de, de la ley del Palmeral hubieran sido imposibles? ¿Tiene que haber alguna explicación? Pero eso es trabajar con trampa. Bueno. O sea, mmm, Hombre... Seguro que en la situación actual... Por ejemplo, el Casal Fester, que ya han empezado las obras del, sí, sí. del Art si se hubiera aprobado el patronato, quizá esa actuación se hubiera paralizado. El Art de Rastoy, que ya sí. se ha terminado, no se hubiera podido llevar un jardín cementado con palmeras. Sí, bueno, según el alcalde, el Casal Fester cumple con la ley, porque además ah. lo dijo él mismo, que él se había encargado... ...de que ah, preparar sí, el artículo... ...él eh, fue personalmente, eh, Sí, sí, ¿no? sí, es, eh, o sea que... ...para eso tuvo una visión de futuro impresionante, ¿no? Y además se, se crea un precedente peligrosísimo... ...porque claro, a partir de ahí... ...pues si la ley, según él, permite el Casal Fester... ...pues el día de mañana, casi cualquier actuación podría... ...también colarse simplemente con un barniz tipo cultural y tal... ...Festero, pues podría, podríamos encontrar ...es algo peligroso, es una interpretación... Eh, ...demasiado negativa para el Palmeral, la que él dijo, ¿no?... ...y yo creo que ahí Consellería, que es la otra parte, debería de haber intervenido... ...y no haber consentido, menos cuando es quien paga la reforma, ¿no?... ...o sea, yo creo que es un ejemplo de barbaridad lo que se está haciendo... ...allí en el Lord del Gat, el Orde del Gat... ...es un huerto patrimonio de humanidad, un edificio histórico... ...que debería de haberse destinado a actividades más propias del palmeral... ...desde la sede del patronato, centro de interpretación, etcétera... ...y el casal Fester, ubicarlo en otra instalación municipal... ...que no afecte a este tipo de cuestiones, ¿no?... ...y por supuesto, o sea, lo que el patronato es que debería de estar funcionando... ...porque tiene acumulado trabajo retrasado impresionante, ¿no?... Bueno, eh, dicen... dicen... Eh, creo que he oído decir a Héctor en alguna ocasión con respecto a estas críticas que el actual patronato está funcionando, la junta gestora está, bueno. está funcionando y está sacando adelante todo lo, lo que se debe gestionar sobre el palmeral. La junta se ha reunido muy poco sí. y el patronato no se ha reunido nunca. No, eso es, ¿Eh? eso es verdad. O sea, y patronato hay temas, que, no hay temas que son de patronato, o sea, es una manera de intentar confundir a la gente. Ya, yeah. ya. Yeah. Sí. Bien, esto es en cuanto al palmeral, y para terminar, uy, si no hay tiempo, vamos a poder hablar así rápidamente del convento de las Clarisas, del viejo convento de la Merced, lo digo porque hemos tenido una, una entrevista con Ana Álvarez, quien ha publicado en La Reya un, un estudio sobre la investigación los orígenes de este convento mm. mercedario, y lo que pone de manifiesto es que queda mucho por hacer en este convento, las lluvias han caído... En esta primavera, también ahora, en, pues semana en, en la semana pasada, y más, más lluvias en verano, creo que también cayeron chaparrones. Y ahí tenemos un convento con 300.000 euros de partida presupuestaria aprobada y sin rehabilitar. Este, este convento sí tiene su dinero. ¿Qué está pasando con el convento de las Clarisas? ¿A, a qué está esperando este equipo de gobierno? ¿A que se convierta en un hotel? Yo, con 300, ...yo creo que con 300.000 euros... ...no hay ni para empezar en las Clarisas... Bueno. ...es con lo que hablábamos antes de la... ...pero de la dicen que Sol. los techos están para caerse... ...sí, sí, pues no lo sé... Ros, yo eh, otro de los... no sabemos... ...misterios de Elche que tenemos uno muy importante... ...pero luego tenemos otros menores... ...que no sabemos qué los produce... ...pero la verdad es que... Mmm, ...mal camino lleva el, el monumento de las Clarisas... Como, ...como sigue así... ...no son las lluvias, es que el paso del tiempo... ...pero claro... ...en ese que hay que estudiar... ...para conocer los orígenes... ...pero si tenemos monumentos... ...que sabemos los orígenes perfectamente... ...y mira cómo están... ...el Palacio de Altamira también... ...hemos conocido que hubo un desprendimiento... Eh, ...Santa María... ...pues fíjate si se conoce... ...o sea, lo que pasa es que también te Está digo una cosa... En... No, ...no hay dinero en el mundo... ...que, que baste para, para la conservación del patrimonio... ...es caro, conservar el patrimonio... ...es muy caro... ...pero claro... Eh, ...siempre está lo de prevenir mejor que curar, o sea, porque al final... ...más caro será si se te cae claro, la Torre de Santa María, Claro, ¿no? o sea, es que estamos hablando de mantenimiento, sí, ya no de rehabilitación... ...sino de un mantenimiento, mantenimiento sí. y tenemos el patrimonio, oltra, definelo... ...¿cómo tenemos el patrimonio? El patrimonio en buena medida está en peligro, ¿eh? en peligro de... Agrietado, de, ¿no? ...de pérdida irreparable, ¿no? Porque claro, las clarisas eh, ...es que claro, no, no se puede pretender... ...esperar, como se dijo por parte del alcalde... ...de que en la próxima legislatura... ...si tengo mayoría absoluta, haga un hotel... ...pues bueno, esperemos que no tenga mayoría absoluta... ¿no? ...porque si no sería esto un verdadero desastre... ...las claritas hay que rehabilitarlas... ¿eh? y hay que darles un uso... ...no es rehabilitarlas y quedarse ahí... ...no, no, hay que darles un uso... ...como en tantas ocasiones se ha, se ha comentado... ...y el tema del Palacio de Altamira... ...no tiene nombre, o sea, la imagen esa del Che... ...que pasa, ¿Sí? aunque se puede ver ahora mismo... ...todo vaya aquello... ...es una ciudad como esta... ...que esté así... ...o sea, el Molir Real... ...que es un milagro... ...que no se haya caído... Un, ...yo no sé... ...a qué están esperando... ...bueno, ya lo han presupuestado... ...para lo, la compensación... ...de la deuda histórica... ...la Generalitat... ...va a compensarnos... Mm, a, a buena, ...es el primer proyecto... Mm, ...ya veremos... ...ya veremos eso... ...cómo se concreta y cuándo... Sí, ...ya veremos... ...porque las subvenciones... ...se deniegan... Eh, ...como la del Palacio de Altamira... ...dos subvenciones mm. que han pedido... ...se deniegan... ...y hay otras que ni se piden, no sabemos es, es, por qué, pero ni se piden, y otras que se devuelven. Aquí lo hemos tenido de todo, ¿eh? hemos tenido de todo en cuanto al patrimonio, y tenemos que poner el punto final, os agradezco que hayáis venido, volveremos otra vez dentro de 15 días a hablar de otros asuntos, o de estos mismos, sí, claro. porque siguen, siguen estando sí. en la mesa de la actualidad. Gracias Pedro, gracias John Antonio. Un placer, buenos días. Gracias.